¿Eso historia. que era eh, mucha visión el que lo escribió o que esto, este país no cambió? Lamentablemente me parece más la segunda opción. O sea que va a tener vigencia estos 30, 40 años, va a seguir con la vigencia. No. Ojalá que no, porque ver, durante miles de años se han naturalizado situaciones que eran injustas, corruptas o todo eso junto, ¿no? Que la esclavitud era no solamente legal sino tolerada y hasta fomentada hasta hace menos de 200 años hoy nos pareció una monstruosidad pero en la época de San Martín se discutía si los negros tenían que ser libres para ir a morir en la guerra o tenían que ser esclavos para morir trabajando y a nadie se le los pelos por eso y nosotros hemos el mundo en general y Argentina y algunos países en particular hemos naturalizado la corrupción o sea es como que es como el clima, no podemos hacer nada contra ella bueno, estaba viendo estos días que una cámara ante una denuncia de Carrió una cámara ha dicho que no prescriben las causas sí, de corrupción y siente un precedente que si yo, fuese, si yo fuese un ciudadano en apuros me pondría un ciudadano un funcionario en apuros me pondría muy nervioso pero muy nervioso este, ese es un... un no solamente lo estaba persiguiendo Lilita, sino unas cuantas personas de diversas política de eh, que la, los hechos de corrupción no prescriban, porque si no la corrupción es gratis. Los tiempos de la justicia son tan lentas ¿Cuánto tardaron en condenarla a Jaime? Y eso fue más o menos rápido. ¿Cuánto tardaron en condenar a María Julia? Y eso ya llevó como 12 años. Entonces prácticamente la corrupción sale gratis, porque el día que empiezan las acciones legales contra el funcionario, ya prescribió todo. Ya prescribió, sí. Bueno, ahora hay una hay un proyecto para modificar el código donde ya con un, un veredicto de culpabilidad no no tiene que esperar que esté la sentencia firme, o sea que esté en libertad hasta el momento de la sentencia firme, sino que ya va preso. Sí, en caso de y, erupción, y espera la sentencia adentro cana carga adentro sí eh, eso es quizás más una respuesta a la presión la gente común quiere ver corruptos presos sí sí sin ninguna duda eh, no importa si votación y si votó a, a rascónico o a quien sea este la gente siente que le han robado que le han metido la mano algunos se habíann tarde por desgracia otros haceratos que vienen este ...avisando de que nos están robando... ...entonces la gente quiere, llamémoslo con una justa sed de, de venganza... ...corruptos presos. Esto me hace acordar, salvando las distancias... ...disculpen la comparación, algunos me van fijar por esto... Eh, ...la época, los primeros meses del gobierno de Alfonsín. Mucha gente se enteró, entre comillas, del horror que había sido la dictadura y no solamente en el tema de violaciones a los derechos humanos, robaron lindo los militares también. O para la polesta por ejemplo, y acá, pero también eh, robaron eh, el pecho fueron. Pues, ¿no? Este y entonces se, se empezó a levantar era una cosa tan de machacar todos los días, se descubrieron nuevos campos de detención clandestino, ¿eh? que se empezó a levantar una indignación y el pedido era bueno que vayan todos presos, que, bueno, tanto fue la presión que bueno, Alfonsín tuvo que salir con esas famosas leyes de obediencia final, no punto final de obediencia debida. ¿sí? Bueno, que eso favoreció o sea, a, la, a los militares en su, en su momento la ley. Claro, uno pues, lo mira así en perspectiva. Algunos militares, sí, algunos, eh, o sea, eh, o sea eh, la, la línea media. O sea, siempre que uno traza una rayita como esta bueno, bueno van a pagar impuestos a las ganancias los, que ganen, los trabajadores solteros que ganen más de 15.000 pesos, entonces el que gana 14.999 no paga, y el que gana 15.000, uno uh, paga claro, y, y claro. le queda menos que el otro, ahí ja. se comete una injusticia. No, no, es imposible de evitar cometer eh, en esas zonas grises un, una cierta injusticia. Eh, en su momento las leyes de punto final, evidencia de vida, pretendían separar la paja del trigo, los que dieron las órdenes y los que obedecían. Pero no sirvió, no sirvió, porque se escaparon algunos que sí dieron órdenes y entraron algunos que habían obedecido simplemente. Andando el tiempo uno se da cuenta de eso, en el momento caliente era muy difícil darse cuenta que él estaba de Bueno, con esto pasa algo parecido con, con el tema corrupción la gente está levanta tanta indignación que exige eh, corruptos precios hay que tener cuidado porque en cualquier momento cuando hay una de es medio como la revolución francesa bueno guillotinamos al rey guillotinamos al primer ministro guillotinamos al ministro de confianza y después empezamos a guillotinar el primero que se cruza este, no estoy haciendo una defensa del de, de gobierno no se fue pero Eh, no se puede avanzar en temas de justicia simplemente movido por, por la pasión no pero qué hace falta que haya no, justicia no, seguro. que haya, que haya y, un ejemplo y una cosa que, a ver si usted coincide conmigo Agostini eh, hay una sensación dando vueltas en vez como que la lucha contra la corrupción se estancó ahora vienen un desfile por Comodoro Pi vamos a ver qué resultado tiene ¿no? de, de, de ex funcionarios prácticamente está lleno el Fisture debido sí, sí. de va a tener dos veces Octubre está está oh, completo es un mes complicadito para este los exfuncionarios acá, vamos a ver que resulta de todo esto, pero hasta hoy hasta hoy sábado a la mañana yo siento en, en el aire como que la gente dice bueno pero si sí, lo metieron en cana Jaime pero Jaime es un perejil un poco más grande si sí, lo metieron en cana a Aláser, pero Lázaro no abre la boca. Este, el otro, el de los bolsos, vamos a López. López tampoco abre la boca, como dicen. De afuera están diciendo, "Cállate, no digas nada, ya vas a zafar, agántatela, no te vamos a dejar solo." Eh, muchas personas están temiendo eso, porque la gente está estamos <risas> apurado, todos queremos ver más arriba la cúpula, que es la en realidad la responsable de todo. Y ya sabemos Pero que, la justicia Normalmente lenta, y ahora hubo un momento que fue más lenta de, de y, lo habitual. Y hay, exactamente, y hay, este, hay funcionarios judiciales que parece que anduvieran paseando en segunda y con el freno de mano puesto. Lo que ha hecho en su momento Casanelo para no investigar a los funcionarios jornalistas, y particularmente a Cristina, eh, era... Bueno, pero eso, eso fue muy ostensible muy, muy sí, sí, quedó demasiado claro. evidente Pero hay que tener en cuenta Que un juzgado no, es, no tiene una sola causa Y se aboca a esa causa sí, sí, Le traen cientos de causa por día Más un juzgado federal, eso es cierto Entonces, claro, también tiene que hacer el resto Porque si no el, el que tiene algo que ver con el resto de la causa También reclama Seguro, seguro Pero, bueno La... Los tiempos de la justicia no coinciden con los tiempos de la política y se genera esta situación, yo diría, de insatisfacción social. Garavano salió ayer a hacer unas declaraciones, no sé si la vio, con respecto de que no están dadas las condiciones para que Cristina vaya presa porque aparentemente no tiene intenciones de fugarse y porque... No, no tiene forma de obstaculizar la justicia sí, sí o claro. sea no dijo porque no se lo merezca dijo porque sí, sí, están eh, dadas las condiciones para que sigan libertad esto Mira. me hace acordar un cuento de, de Dolina es el, el referi justo ¿no? hablaba de un referi que a la hora de, de, de dar un tiro libre o un penal no solamente tenía en cuenta la jugada sino los antecedentes si era un, un, un jugador recio Este, acostumbrado a partir rivales ahí nomás este, lo expulsaba y, y si el otro era un tipo con, con un pasado de nobleza y, y que justo ese día se le salió la cadera lo perdonaba, o se tenía en cuenta todo eso no está bien que los jueces miren eso pero, para ¿cuál es el termómetro para medir si se puede escapar Se puede fugarlo. ¿no? Y ahí volvemos al tema de las rayitas. De, de esta rayita para acá, este corre peligro de fuga adentro. Este, no, para mí entender, no corre peligro de fuga, queda de la rayita para afuera. Eh, de hecho, pasa todos los días. ¿no? Eh, eh, lo que voy a contar ahora es... Uno se entera día por medio de que un tipo que salió, tenía salida transitoria, libertad bajo palabra, eh, todas esas medidas que, que terminan reduciendo las condenas. Y el tipo termina asesinando a una vieja para robarle la pensión. Pero bueno, ¿quién firmó la salida? Seamos, bueno, nunca nos enteramos. Nunca nos enteramos. Pero ¿quién evaluó si podía salir o no? Claro, tiene razón. No exacto. es solamente quien firmó. Eh, en general los evaluadores, los evaluadores se quejan de que a pesar de las de sus evaluaciones negativas, de que esa persona pueda reinsertarse en la sociedad, muchas veces por cuestiones meramente formales salen igual. Bueno, ahí es pues responsable igual. el que puso el gancho. Ah, es que siempre, el juez es responsable, siempre. Si el juez suelta un violador que vuelve a violar, y bueno, por más que el, el perito psiquiátrico se haya equivocado, por más que los antecedentes este penales del tipo, generalmente los violadores dentro de la casa suelen tener muy buena conducta, eh, por más que el tipo tenga 10 en todas las materias... Eh, el que puso el ganchillo, Bueno, oyen, pero tiene decir? más argumentos para defenderse el juez cuando dice, bueno, a mí los médicos, los psicólogos me dijeron que te, estaba ya que hombre sí. estaba curado. Sí, o sea, sí, sí, sí, es cierto, pero este, otra cosa es que el médico diga una cosa es que yo firmo lo contrario. Lo Olivero dice que, si es que suele pasar. Suele pasar acá, claro, suele. suele pasar. Bueno, acá con Cristina pasa lo mismo. Eh Sí, no corre peligro de fuga hasta que se fugue. Quizás con Cristina no pase. este... eh no, no es que no sé si no tiene intención de fugarse es extraordinariamente difícil que logre fugarse porque a dónde va a ir es un papelón no, sé, no se puede hacer la perseguida política este por la dictadura macrista por empezar, no existe una dictadura eh, entonces en el, el, el costo político de una fuga lo pagaría más Cristina que quien la deje fugarse pero hablemos de estos funcionarios intermedios que están también complicaditos. Eh, ¿qué sabemos si que a López no lo conocía casi nadie antes de la cuestión de los bolsos ¿qué pasaba? aparentemente tenía intención el tipo de tomarse un avioncito al aparentemente Fernando, lo mató ¿eh? que, que hubo un accidente esa noche en San Fernando y se, y se cerró el aeropuerto ¿y qué pasaba si el tipo en vez de ir con los bolsos al, al convento aterrizaba con los bolsos en un aeródromo ignoto de Uruguay y de ahí claro. se iba al lugar del de la que haría Porque amigos orientales Disculpen si ofendo a alguien este, Uruguay es muy blandito Como la gente que se llega con plata Sobre todo si llega plata de este lado del río de la Plata eh, Bueno, acá los argentinos tampoco somos muy duros No, no, no, no pero tampoco o sea, el, el gobierno de, de Ay, ¿cómo se llama el expresidente tan famoso de los uruguayos? Pepe Mujica El gobierno de Mujica este, Levantó oleada de admiración se lo merece por muchos aspectos, pero esa esa cierta blandura hacia la gente que porta dineros quizás de origen Monsanto siguió a existir, siguió a existir. Eh, bueno, ¿qué pasaba si esa noche López... No pasaba nada, no si López no existía para, no para el común de la gente no existía López. López está preso, López prácticamente fue con las manos esposadas solito y un cartel en la frente que decía métanme preso. un exhibicionista fue. Exacto, fue exacto. Fue y se, se desnudó delante de una cámara de video para decir vengan y búsquenme Pero si no fuese por ese, ese cúmulo de torpeza que cometió capaz que lo empezó. Uno, estaba libre. Dos, estaba fuera. No tenga duda que estaba libre. Y, y cuando usted sale a la calle... Y... Olvídese el episodio de los, de los y Si usted debería salir a la calle, o sea, pero este, José López, el, según la mano derecha de De Vido, según sus propias palabras, que manejó la obra pública durante 12 años en Nación y casi 30 años en, en Santa Cruz, ¿eh? se con seguramente con un montón de protestas. ¿Quién es López? Bueno, así como ese López, ese José López, que se ha vuelto tan famoso, Hay un montón de pequeños josé López que usted conoce yo no tanto la gente que hace, que le viene siguiendo el rastro al cristianismo por ahí le puede contar las costillas pero el público común no, no tiene idea de su existencia muchísima gente sí. más o menos no sé si con el mismo capital que movía en ese momento lópez no, pero con hay, algo parecido hay, hay mucha gente, con algo parecido hay mucha gente que fueron funcionarios de segunda y tercera línea que tienen un estándar de vida del narcotraficantes, de narcotraficantes y bueno, saltó el tema de Daniel Muñoz con unas inversiones por 60 millones de dólares en Estados Unidos ¿Eh? el secretario privado un secretario privado que ganaría, no sé, el equivalente de hoy, si el presidente gana 170, ¿cuánto ganará el secretario privado? 100, ¿no? no, no, no, no, no, no, decir, así, de... no ni porque a Soledad ganar 100 mil pesos un bueno, secretario privado es, es difícil justificar eso es difícil, bueno, ¿y quién lo conoce Esteban Mueva? Salvo el reducido círculo de gente, a veces, discúlpeme voy a hacer un, un, una crítica y autocrítica, ¿no? a veces los periodistas, yo no me considero tal, yo soy un simple outsider de esta profesión, eh, hablan como los médicos, justamente, hablan en un lenguaje que solo pueden entender ellos. Eh, y el común de las personas se le va escapando. En, en este caso no es el lenguaje, en este caso son los personajes, los personajes. A veces no voy a dar nombres porque sería injusto con algunos medios colegas, ¿no? Pero a veces salen notas rimbombantes donde se supone que el lector ya está totalmente al tanto de quién es Josecito Gómez, Pachito Pérez y este Luisito González, ¿sí? Eh, y repito, el 90% de la gente, a muchos de ellos no les interesa y otros no tienen por qué saber que existía por ejemplo José López que manejaba antes incluso los bolsos nomás. a veces los periodistas cometen esa eh, ese error de en, en buscando la nota Ribbonman justamente la... llevar a José López antes de que apareciera los bolchos y hacerle una nota a José López, era... no pagaba nada. Ah, claro, no, no pagaba nada, es cierto. Pero bueno, eh, el... habría que tomarse el trabajo. A veces la Lanata lo hace, bueno, él tiene un gran equipo. Este, más allá de sus querates, Lanata tiene un equipo que, que trabaja para él, una producción que no se fije en gastos. Entonces hacen todo el, el, el operativo holandés. Hoy vamos a hablar de eh, el señor... Claro, pero son los que están son los que están en la palestra, lo que están ahí, claro, en la vitrina. Ponga, usted fíjese que la señora Carrió había denunciado a López. Cuando era nadie López. Pero nunca lo había nada. Ella iba a la televisión y no hablaba de López, sí, no de de no es que se llamaba este Niccolino sino si no José López. ¿Cuántos José López hay? Bueno, pero Yo ella que lo comentó. había denunciado jamás lo, lo nombraba en los programas, prácticamente. Ella misma, entonces que podemos esperar del resto, por supuesto. Bueno, y todo esto va generando una una sensación, a mí me parece, ¿no? De insatisfacción en, en la opinión pública. Eh, hay un meme que anda dando vuelta, seguramente usted lo recibe, y dice, bueno, me van con el paso la inflación en algún momento va a tener que frenar, Este, pero yo quiero ver gente presa pero que, que sí, sí, sí. Quiero ver gente presa ¿sí? Así que bueno, veremos eh, Octubre va a ser un mes muy judicial En ese aspecto Vamos Yo creo que después de las elecciones no Muy, nada. muy poco va a haber preso. Pero las elecciones son de otro año. Sí, bueno, pero eh, Está bien claro que, que al PRO le conviene Que Cristina siga, siga en la calle Sí, por lo que hizo el otro día va a ir presente sí. Sí, porque le, le está dividiendo el peronismo. Vamos a suponer que Cristina fuera presa ahora y el peronismo se tiene que unir y y eso otra o, la pelea o, por o la... se tiene que unir, pues se tienen que dividir de una forma tan nítida las aguas de los que están con y los que no están con. Si sí, Cristina va presa se acaban, se acaban los poquitos grisneristas que quedan, o sea, sirve, bro. Ya queda poco se llega a dividir, se llega a dispersar, parece que ya no queda nadie. Y es muy fácil que los peronistas se unan. El, el peronismo lo vimos en muchas Sí, sí de, este movimiento renovador no es el, la primera renovación no, del peronismo. No, no. <risa> sí, sí, sí, sí, eso es cierto, ¿no? eh, bueno, pero también está el otro tema de que a ver, no sé cómo ponerlo en palabras para que no suene confuso. Eh, todos estos son ...percepciones que tiene el común de la gente... ...que no hay una forma este, de medirlo y de cuantificarlo... Y ...ni siquiera demostrarlo ¿no? Pero daría la impresión... ...y lo dicen muchas funciones judiciales ahora... ...que durante las presidencias de Kirchner y de Cristina... ...había una presión más que evidente sobre los jueces... ...había presiones para que los fallos salieran o no salieran... ...y si salían que fueron en una... O en otra dirección, ¿sí? Hace poco hubo una confesión de parte de eso el mismísimo juez de cabecera del Juzgarismo González Martínez hombre o Servide, reconoció algo por el estilo, en la Servine cubría dijo algo más o menos por el estilo. O sea, demos por cierto de que había una injerencia del ejecutivo sobre el poder judicial. Fuerte presión más injerencia, bueno, para para decirlo así con palabras propias, fuerte presión. Bueno, Se supone entonces que ahora los jueces, al igual que algunos senadores, han recuperado su capacidad de pensar en forma este autónoma. Allá, no, no no aceptan presiones ni cumplen con, con directivas que bajan de otros poderes. Entonces hoy la injerencia del Ejecutivo sobre el, sobre el, el Judicial es menor o es nula. Debería ser nula. Debería ser nula, o, o por lo menos no es tan marcada como hace unos años atrás. Entonces, no es el Poder Ejecutivo el que puede acelerar las causas por corrupción. Si esa situación es así, si hoy las presiones son menores y tienen menos efectos, este, el Poder Ejecutivo, Macri, para decirlo con las letras correspondientes, no puede modificar ni los tiempos ni la dirección de las decisiones judiciales. Hoy el Poder eh, Judicial al menos en teoría, es más autónomo que hace un par de años atrás, que hace un año atrás, ¿sí? Entonces, se produce esta situación paradójica de que el, el electorado, eh, la gente que va a decidir con su voto el año que viene cómo siguen las cosas, exige eh, exfuncionarios presos, pero le exige el Ejecutivo cuando el que dispone eso es un poder que hoy está funcionando. No, no tendría México. ningún lazo con el Ejecutivo. Claro, exacto. Y yo, yo si fuese el presidente, diría, bueno, muchachos, no me hagan eh, la pregunta me mí, y vayan y hablen con Casalelo, háganle un piquete a Rafecas. Pero yo soy el presidente, no soy este el que dirige la justicia. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada ha aceptado ha aceptado sí. la injerencia del ejecutivo sobre el judicial no sí, sí, bueno, posiblemente nos haya pasado eso ya bueno, estamos mal acostumbrados vamos a, a un temita musical bueno bueno le parece escuchar un tanguito eh, lo que usted diga maestro algo que parece maneja la butanero hace de... rato que no escucho a don Rubén Juárez así que vamos oh, oh, muy bueno. muy buena elección gracias Cusaron los violins Los huelles estremecieron Y en la noche se perdieron Los acordes de un botán Un botón que toca ronda va no quedarse dormido Y un galán que está escondido Chabullando en un saguano De pronto se escuchan Como orquesta Es que están de fiesta los gozos de la Abuel, linda piba que un día se fuera cuando no tenía que primaveras, primavera Hoy trajo un currete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de alda se apagaron el barrio se despreza la noche con sus tristeza el olivo se atoban los oleros rumbo al yugo Todas las mañanas Mientras que hablando Pavadas Pasa un coso En cordelado De pronto se escuchan Rumores de orquesta Es que están de fiesta Los cosos de al lado Ha la piba Que Y el se fuera cuando no tenía 15 primaveras, hoy trajo un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosas de hablar. Oxígeno Patagónico, equipamiento para instalaciones de detección y apagado de incendios, protección personal, venta de matafuegos. Oxígeno Patagónico, Maipú 1097, teléfono 420-055 y 431-652. Detalle, muy buenas tardes, señora, ¿qué necesita? Necesito un pantalón con mucha onda, talle 48. 48 es eh, sí, señora, tenemos uno talle 36 le va a entrar igual. Ay, pero es muy chico. ¿Cómo chico, señora? Pruébeselo. Mida lo que es este pantalón, nene, no me entra ni en una pierna. Pero no importa <risa> si lleva dos uno en cada pierna, aparte de usted sabe cómo son las mujeres, se acuestan en la cama, aguantan el aire y le entra el pantalón. No, no me gusta, no no no puedo, ¿uno más grande no tenés? Pero mire cómo la va a una vez que pasa la rodilla, pasa todo Pero no necesito que me marque nada Pero señora, haga fuerza Mire, si le va a entrar No me queda, no me queda ¿No ves que se me ve la cola? Se lo tengo que confesar Talle para usted, señora, no hay El arroyito bis Ropa de moda en talles especiales Libertad 960 Para vos, SIA Chao Gastón, nos vemos Ay, ¿hablabas con Gastón? Sí, viste, está re lindo Ahora se reparte Sí, qué facha que tiene, me encantan esos pantalones nuevos Sí, con las zapatillas combinan re bien ¿Y la camisa que tenía puesta ayer? Sí, directamente todo le queda bien Sí, todo le queda bien Ey, chica, ey ¿Me escuchan? Ay, ah, me estaba escuchando no. Les quería decir que me he visto en Conectados bueno, bueno. bueno, Conectados Todo para Chicos con Onda. ¿Cómo vos? Conectados. Avenida Kirchner, 1539. Frente a Charitos. Conectados. Conectados. Todo para Chicos con Onda. ¿Cómo vos? Acá le traigo la pintura. Maestro, ¿qué es esto? La pintura que me pidió 20 litros. Le dije un cuarto... Blanco Oxford. Sí, bueno, blanco umpa. Esto es todo exterior. Si se banca una pared no se va a bancar fuera el auto. Aparte lo dejo en el garaje, el auto sí que. Pero maestro, le dije que vaya a Car Colors, vaya a los que saben, le van a dar la cantidad y el color correcto, que me traiga. Dice, pues dice que no sirve. Pero vaya a pintar su casa con esto. Car Color. Pinturas exclusivamente para el automotor. Productos de pulido línea 3M Car Color. Todo en accesorios para el profesional de la pintura vehicular. Car Colors. Con toda la línea de pinturas Dupont Car Colors, ahora En Santiago del Estero y Don Bosco Teléfono, 427-777 Car Colors Atención personalizada En Santiago del Estero y Don Bosco Si está 22 loco porque no le alcanza el 32? dinero a 19 Haga su apuesta en la 36 no, no. el 840 y su vida será una 20 no 45 49 y hasta 69 y 78 también señoritas agencia 36 el 840 en congreso 673 el rengo que en la vida del corazón se hizo para el hombre machazo para ganar Para ilustrarnos, quien Para recordar, Para imaginar, sin cuerda en los poemas de para ser protagonista ...siempre tenemos la oportunidad de la lectura. Librería Martín Fierro, acompañando a nuestra comunidad desde 1966. Descubre nuestros títulos y disfrute de una obra en la tranquilidad de nuestra planta alta. Librería Martín Fierro, San Martín 930. Teléfono 422-715 Librería Martín Fierro Radio Taxis Malvinas Argentinas Un gran equipo humano que te ofrece un servicio de eficaz, seguro y cordial Gira que te gira a través de la ciudad 44-44-00, 44-44-01, Whatsapp 02966-4014-35 Central 1 Tucumán y Bécar, la 2 en el gimnasio Benjamín Verón 3 en Posadas y Viniers y la 4 en Cofré, Veloaiza y Kirchner 44-44-00 44-44-01 Radio Taxis Malvinas Argentinas por la la... Estudio Jurídico Fides Sucesiones, divorcios, accidentes de tránsito Contratos, mediaciones Estudio Jurídico Fides Nos interesa su seguridad jurídica estudio jurídico fides teléfono 02 966 43 10 estudio jurídico fides de ana lucía márquez fañano 713 río gallegos tú me acostumbraste pero sí andar con ropa buena Dejé de usar el banglón, camisa con ballena. Textil, llegaste aquí con ropa de estación, llenando de color a esta región. Hoy en Textil Río Comprar es una fiesta En Roca al 1200 Ver cosas como estas Por eso me pregunto Al ver que te compraste no te apiolaste como se viste en textil eh. los muchachos de la barra callejera que sentimos el canto bien. nos sentamos acá al Mía, Qué tal día nos ha dado. Tomá. No tiene forma ni rostro. Pero bueno, ¿no? continuamos al compás del chamuyo. ¿Qué pasó en el Consejo Deliberante? ¿Se aprobó uh, el presupuesto? Se aprobó el presupuesto y está re jugoso porque no, no fue este, un, un mero trámite. Antes de pasar a este tema que, que da para largo y estamos tratando acá, de nuestra producción, nuestro equipo de producción está tratando de comunicarse con con el concejal díscolo, este... Ren, por favor, nos pasa el, el parte meteorológico. Parte meteorológico de la hora 10, 8 grados 4 la temperatura, la visibilidad 30 kilómetros, el cielo está nublado, hay una sensación térmica de apenas 4 grados, o sea que está Fresquita frescón, la una humedad del 75% viento del norte a 37 kilómetros, ah, ¿sí? y la presión de 996 hectopascales, está bastante fresco. fresco fresco y con un viento raro para esta época del año ¿no? así es eh, vías de comunicación REM... 437975 por ahora y el facebook acoso radial acá esperando sus mensajes buenísimo volviendo a este tema ¿no? eh, por empezar el presupuesto municipal se aprobó sobre tablas eh, cada vez que una ley este, una resolución algo se aprueba sobre tablas venía con mucha resistencia de antes Y particularmente en este caso, por lo que se lee, eh, el concejal Fabián Leguizamón lo, se abstuvo de votarlo porque considera que no es justo que se aumente 16 cargos políticos. Cuando la semana pasada justamente estaban tratando de ponerse de acuerdo para disminuir 20 cargos políticos que se habían creado en las gestiones anteriores. Eh, yo no tengo claro si esos 17 que se crean se suman a los 20 que bueno, pretendía bajar es, es, los 20 que se pretendía bajar no se bajaron, no, no, no dice que se hayan bajado están trabajando para este y los otros 16 bueno, ingresarán si esto ya está aprobado, entrarán en vigencia apenas el ejecutivo municipal este, lo, lo promulgue y son 16 nuevos sueldos para una economía municipal que está bastante maltrecha y son sueldos no son sueldos chicos normalmente son no supongo que no los pis, que normalmente sí. los cargos políticos son un sueldo más importante que sí. lo de planta permanente sí y además tienen van van con una corte de sueldos anexos porque el, el, estos nuevos secretario sus secretarios subsecretarios, no trabajan solos tienen un equipo de, de colaboradores que si los toman de otras áreas de la municipalidad y bueno, va a ser un simple enroque de, de personas no suele suceder eso pero me sacó las palabras de la boca generalmente vienen acompañados de nuevos colaboradores que bueno, hacen más pesada la carga sobre las flacas finanzas municipales algo parecido había hecho Macri a nivel nacional cuando hizo, inició su gobierno en diciembre Sí. y ahora lo está, lo quiere revertir, porque se habían subdividido el Ministerio de Economía, se habían creado sí. nuevas áreas y ahora están, aparentemente se dieron cuenta que no les dio resultado y ahora empezaron con el achique, porque me parece que no es el momento de crear nuevos cargos políticos, sí, a, no, no, no, en ningún estamento, ni nacional, ni provincial, ni municipal, pero bueno, Según palabras de Fabián Leguizamón, a quien si nos está escuchando lo invitamos a comunicarse con nosotros porque nosotros no hemos podido todavía, este, Fabián Leguizamón dice que no es momento para generar nuevos cargos políticos. Sí, así visto visto de afuera me parece que tiene razón, no es momento de, de crear nuevos cargos. Si no, estamos, estamos diciendo que no alcanzan ni para pagarlos, no, entonces, a, a duras penas están pagando los sueldos si hay gente que empieza o sea, eh, hoy se acreditaron los sueldos de la administración pública provincial no sé si pagaron a todos docentes por lo menos pagaron este, pero hay hay unos el sueldo de los, los empleados públicos en general y de los docentes en particular están compuestos de tantos ítems que resulta un poco confuso Entonces, aparentemente, hay algún este, algún ítem que no ha sido abonado en forma y hasta que no lo esté va a seguir esta medida de retención de servicios, ¿no? Pero ayer estaba firmando algo el ministro sí, de Educación una, con ADOSAC. Exactamente. Hay firmado un acuerdo, pero el, eh, yo te firmo. Hasta que no me cumplan, no te levanta la medida. ¿no? ¿Qué es lo que están eh, haciendo prácticamente todos los actores gremiales de, de la provincia, acá está, al cierre de la audiencia de la paritaria docente, los gremios estatales y, y la servilidad de trabajo, publicaron un acta compromiso con Mediante este documento, el gobierno se compromete, lo está leyendo lo que viene entrar online, a acelerar los plazos de pago de los acuerdos arribados en ambas paritarias. Claro, el los acuerdos estaban firmados ahora yo entiendo que si yo firmo un acuerdo acepto ese acuerdo no puedo seguir haciendo medidas de fuerza sí si sí. al mismo tiempo de la otra parte le van a responder entonces para que firmo si, acuerdo si usted se comprometió a pagar el 7 no me puede pagar el día 11 ah, es otra cosa pero esperemos hasta el 7 sí sí, sí. bueno lo que pasa es que los plazos se, se, todos los meses está pasando este tiro y afloje quizás visto desde afuera para el que no tiene arte ni parte es ridículo, es ridículo Okay. Es ridículo si tuviese la plata, pero eh. está la plata... ¿Y, ¿Pero por qué siempre aparece mágicamente 24 horas después que empieza la rotación de servicios? ¿No es llamativo eso? No, no es que eh, eh, el, el plazo vence el día 5 y la plata aparece el día 11. La plata aparece el día 6 a las 00 horas. Y eso es lo, lo, lo irritante, eso es lo lo... lo, lo lo que genera malestar en los docentes, en los papás de los chicos que no tienen clases, atraviesa toda la sociedad eso. Hablamos de estos temas que yo conozco más en detalle, eh, la, la tensa relación que hay casi siempre entre las cajas de servicios sociales y sus prestadores, los médicos en este caso. Eh, cuando empiezan las, las amenazas de corte de servicio, algún tipo de, de medida, aparece la plata, aparece la plata y se está dando un fenómeno no, no, no voy a cometer ninguna infidencia diciendo esto este, que es el siguiente o sea el, el colegio médico es una institución llamémosle gremial, una de sus finalidades es gremial, lo que pasa es que la realidad ocupa tanto espacio la realidad gremial ocupa tanto espacio que prácticamente no queda tiempo o no se conoce que otras cosas hace el colegio médico, además de su actividad gremial de defensa del, del honorario médico ¿no? bueno Habitualmente, todos los años se incorporaban 5 o 6 nuevos socios. Ya casi nadie se va al colegio médico. Es muy raro que un médico renuncia al colegio. Las bajas que han sido fueron por jubilación o por fallecimiento. Y de repente el colegio médico está recibiendo 5 o 6 nuevas solicitudes de este socios por mes. Por mes. El colegio médico trata de mejorar cada día, pero no es que ha habido una revolución y se transformó en una institución este, absolutamente distinta de la que era hace un año, lo que ha cambiado la realidad. Los médicos colegiados, o para decirlo de un modo más entendible, los médicos gremializados cobran antes que los otros, antes. entonces esa es la parte que se entiende, si no hay plata, no hay plata, entonces ¿por qué el que más presión ejerce cobra y el otro no? Eh, hay, hay un manejo que para nosotros, ciudadanos de a pie, en un, es oscuro, no lo podemos entender, nos faltan datos, pero evidentemente eh, no hay plata, no es eh, la expresión correcta. Eh, la plata está, la plata está pero se maneja de una manera que depende de cómo vengan las circunstancias. Eso es muy evidente. Entonces ya no podemos creer ni a los que maneja el Ejecutivo. Ni... Es que yo no les creé este yo, no, no... Ana, ¿por qué? yo no, no entiendo por qué la oposición de última se mete de, de guapo el Ministerio de Economía señores, somos diputados, queremos saber sí, sí, sí. Oh, este, está bien, a lo mejor esto que voy a decir pone en riesgo el, el trabajo de alguna persona pero anoche pasé frente al Ministerio de, de Economía y estaban con medias de fuerza carteles pegados a los virus etc. bueno, hay gente que tiene Eh, acceso a información, como el eufemismo hoy en día es información sensible, secreta va. Pero ese tipo de información, las finanzas públicas son justamente eso, públicas. Y hasta nadie puede responder con certeza. te agarra, selecciona cualquier funcionario al azar de la gobernadora para abajo y ninguno le va a saber responder con exactitud, ni aunque le dé tiempo para consultar, ¿Cómo son los números de su área? Ninguno. Pero alguien lo conoce. Seguramente que sí, pero no los que uno... Yo acepto observa. que lo, la gente que está en el gobierno no quiera ni hablar del tema. Pero bueno, y la oposición... Vamos al caso, por ejemplo, del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas yo no escucho hablar nunca jamás a la vocal por la, por la oposición. Es que es ni la por la oposición. Ni bueno, sabe ahora... la gente quién es el vocal de la oposición en el Tribunal de sí, Cuentas. Es cierto. Nunca salió a decir, no, estos números tan mal, estos tan mal, no se limitan a comprar su sueldo y nada más sí, sí, bueno pasó Todo la única su... que recuerdo que alguna vez salió a la hora fue la Borroni sí, sí. ahí sí, en esa época se escuchaba fue que... muy incómoda esa mujer para, para, sí, para, el... para, donde, para la victoria claro. eh, pero eh, después eh, se bueno, escucha esa es otra falla eh, ya no de, de la provincia o sea, en la Argentina no funciona los órganos de control los encargados de controlar no controlan nada no controlan nada eh, y bueno todos somos honestos pero, sí, bueno. pero para la oposición también es muy fácil decir y no nos informan claro, claro ahí viene el asunto del la guapesa ah. que usted mencionaba ¿no? no nos informan entonces yo a, la, a Lilita Carrió nadie le va a la casa a informar no, algo sale ella a no. investigar tiene su gente y sale por todos los medios decirlo obviamente acá yo no lo he visto en la oposición eso. no sí, En ese sentido faltaría una actitud un poco más, para decirlo finalmente, activa por parte de la oposición. Será que también así como nos vamos acostumbrando, eh, somos la rana que la hierven despacito, ¿no? así como nos vamos acostumbrando a que la corrupción forma parte de la normalidad en política, Y también nos hemos acostumbrado a que la información, de, sobre todo de las finanzas públicas, es un secreto de Estado que solo puede manejar ni siquiera todo el eco gobernante. Porque yo estoy seguro que hay gente que ocupa altos cargos y yo los he apurado. este Bueno, pero ¿qué número tenemos en esta área? Y lo sé se, se contradicen entre ellos, se contradicen a sí mismos, mejor dicho. Eh, la corrupción es que no lo sabe, me están quitarreando o tienen miedo a tirar la información Yo creo que alguien, hay. gente que lo sabe. Sí, hay gente sí, sí, sabe. Sí, sí. Pero es un grupo muy, muy aparte muy en un bonito. lugar como Santa Cruz, me parece que no es tan difícil para, para nadie arribarlo. Acá se entró a hablar, se escuchó la oposición hablar de plazo fijo, que tenía plazo fijo. Bueno, dame, decime dame que banco, dame el número. Sí. No me des fotocopia. Pero si me da el banco está está con tal número de plazo fijo. Si yo tan seguro salían a decirlo por los medios. No presiona eso. Entonces ya tengo mis dudas si era cierto o estaba tirando globos de ensayo. Sí, sí, sí, eso también es eh, otra cosa que se ha hecho a costumbre, ¿no? Y esto sin, sin distinción de, de banderías políticas, el tema de tirar esos globos a ver qué pasa. Eh, no, muchacho, después queda flotando en el aire el, el el titular del diario claro, y después ya la gente empieza ya el comentario está, no, que hay plazos fijos, que están lucrando con, con la plata que, Pero de bueno, hay, nuestro sueldo eh, eso está basado en un dato de la realidad como que, que yo les decía recién cuando la presión es suficientemente intensa la plata aparece la plata aparece. yo saqué el otro día el, y también yo puedo pensar que la presión es intensa cuando saben que van a pagar el otro día También. bueno puede ser un, un, un argumento gremial sí, que puede salear si usted invierte pone el, el caballo de el carro y, y que también, puede, pasar, sí, eh, puede pasar puede pasar de pasar bueno pero en caso del tema el famoso conflicto este que nunca termina de resolver siempre va haber conflicto entre los prestadores de la caja y la caja este porque es una relación que ya nace mal parida eh, ahí le puedo decir nosotros no tenemos idea de que podía aparecer el dinero, simplemente el, se fue una confrontación porque se habían cumplido unos plazos y es cierto, no era mucho el atraso, no era mucho el atraso. a veces uno interpreta mal los plazos, yo, eh, el colegio médico hace 3 meses que no le pagan, no, este, el, el mes de hace 3 meses nos tendrían que haber pagado el 5, claro. estamos día 7 y todavía no tenemos... Porque visita. ese es el de pago, el pago ha quedado meses, exacto, a, meses. Es, exacto. Es, eh, a futuro. Este, pero esas 48 horas es, ¿vio que dice es el, la expresión popular es un momento cuando le entra un alfiler ¿no? ya no hay espacio para nada bueno, ya no había espacio no había paciencia por parte de los socios del colegio me dijo de, no solo de esperar 48 horas sino de que me dijiste el 5 me dijiste el hoy es 7, que hacemos y bueno, vamos al corte y ahí aparece el corte aparecer el frente vamos a hablar un daño colateral de todo esto que estamos Háblenos, hablando de nosotros sí, sí, sí. qué va a pasar con los chicos que van a la escuela este año pasan de grado repiten ah, es, es un problema sí. grave y no, na, no escucho mucho hablar del tema no, no, no. esto y los que hablan del tema lo hacen eh, yo cada vez que escucho la palabra autoconvocados palpo el favor en el cinto ¿no? porque autoconvocado quiere decir militantes del frente para la victoria y este convocado nada de auto para utilizarlos como fuerza, fuerza de choque contra algo que le molesta al gobierno al oficialismo el bueno, salvo un grupo de padres autoconvocados y preocupados por la educación eh, se escuchan voces aisladas solamente son lo, lo más terrible es todos estos todos los meses hay uno dos días que se pierden por la retención de servicios retención de servicios no jodamos es lo que antes llamábamos paro de brazos caídos. Trabajo de reglamento. ¿verdad? Trabajo de reglamento, reglamento claro. se trabaja. En la rotación no hay. O sea, los chicos van y no tienen clase. Así directamente no van. Es, es, es muy grave esto, porque no figura como día perdido por paro. No es una medida de protesta tan tan brutal, no se me ocurre otra palabra, como si lo no es un paro, que no hay concurrencia nosotros finales a mí pero no sé la clase el, el pibe no tiene clase o sea. la nena no tiene clase y esto está generando ya el sistema educativo este, está muy torpedeado y esto genera en el futuro de estos chicos agujeros aún mayores bueno qué va a pasar ¿Qué se imagina usted qué va a pasar bueno eh, a riesgo de ¿Qué ser, debería pasar a riesgo de ser tildado de este gorila lo boludo, ¿eh? Eh, yo creo que la única persona a nivel nacional que se animó a decir las cosas como son es eh, María Eugenia Vidal. El chico que no, no sabe los contenidos este año... No puede pasar. Tiene que repetir. Lo lamentó mucho. No tiene la culpa ni él ni la familia. No, no, por supuesto. pero Yo, hab... yo hablé con muy... varios padres que están comparte lo mismo, eh, que prefieren que repitan, pero que por lo menos salga conociendo sabiendo algo claro, porque después lo van a pagar lo van a pagar después, claro este, no lo van a pagar. en un momento en que ya no hay vuelta atrás no hay vuelta. cuando ese pibe quiere ingresar a la universidad o a un trabajo o al colegio militar de la nación o a la escuela de carpintería de, de la general Lemos este, ahí se va a dar cuenta que no maneja la regla de simple por decir un ejemplo absurdo ¿no? que de hecho no la maneja se eh, estaba hablando con algunos chicos y realmente me doy cuenta que Hola Sapure, vacío, no tiene idea de que estaba de qué les estaba hablando en ese momento. Y sí, y sí, este, es antipático, es doloroso, es doloroso, pero hay ¿y cómo repartimos las responsabilidades? Y hoy, hoy las responsabilidades, yo creo que son más que nada del ¿quién tiene quién es el garante del derecho a la educación? El gobierno del Estado, el Estado. ¿Y quién está a cargo del Estado el, hace más de 30 gobierno. años? Sí, sí, aparentemente sería así, pero hay mucha gente que está muy enojada con los docentes sí, sí, sí, sí. de hecho eh, he visto gente he visto comentarios de gente que tiene capacidad como para entender la realidad pero de estar enojada publica cosas como voy a decir el pecado por no el pecador, mañana o sea, hoy los docentes no van a dar clase porque no cobran tiempo y forma este, ya veo que eh, la frontera va a estar imposible por la cantidad de docentes que se van a Chile a pasear y dombrar Y se olvidó esta persona de que el, la medida de fuerza es con con asistencia al lugar de trabajo. No es un paro en el sentido clásico. Entonces ya se empiezan a decir cosas que no tienen que ver con la realidad, exageran la realidad y a veces son francamente invenciones de la persona que lo dice. Y esto genera... Eh, Mucho rencor. Hay una división, ya hay... Sí, hay ahí hay otra. No, no olvidemos cuando fue el 2007 el paro docente que había 15.000 personas en la calle apoyando sí, a los docentes. Y eso, yo, no, nunca no, más. No, eh, olvídelo. Nunca más. No, no, en ese momento el, el docente encarnó, fue la punta de lanza de un malestar social que tenía que ver con que, con, con revelarse ante el poder de ese momento. Que de hecho bueno, le cortó dos gobernadores a oficial y la gente le envidiaba la valentía a los docentes que salían a la calle con los redoblantes, bueno, los tambores hay este los que hacen terapia de familia este, siempre insisten con esta frase eh, las parejas se separan por lo mismo que se enamoraron ¿sí? un clásico el tipo es un seductor un lama, que sea, y ella cae rendida a sus pies Dos años más tarde, sí, sí, sí. el tipo es un seductor, un langa, sí. y eso no soporta más que tipo claro. sea un mujeriego. Bueno, algo así está pasando con la sociedad y con los docentes. este Antes era, bueno, los valientes docentes, que hacen? que Eso es real. Yo he llegado a escuchar cuando había problemas con las parítimas, de, de gente que no son docentes, ¿no? Cuando había problemas con otras áreas fuera de la docencia, yo, ¿qué hacen los docentes que no hacen paro? Como si la función de docente fuera... Empezar los paros... Era el que hacía punta, claro. claro empezar claro. los paros, porque empiezan los judiciales, los municipales, los provinciales, etcétera etc. Como se, hay gente que les adjudicó ese, ese papel. Sí, ya, sí. No, ya no, ya no quieren que más paro ni los docentes ni nadie. Pero en su momento era así. En su momento era así. Y bueno, lamentablemente ahí se genera otra grieta. Y el que sale favorecido indirectamente de esta grieta es el Estado y actual administrador, el Frente para la Victoria, porque, bueno, la gente se pelea con los docentes y pierde de vista de que el garante de que los chicos tienen que tener clases es la gente que hace 30 años maneja el Estado. Pero hoy la gente reparte un poco la responsabilidad. Sí, se dice ¿sí? que se dejen de joder. Y ya, eh, si usted tiene el 100% de la responsabilidad, Este, este programa es un desastre usted es el director de este programa el 100% de la responsabilidad es suyo pero Muro tampoco se puso las pilas entonces ahí ya cuando se empieza a diluir el principal responsable se ve directamente beneficiado ¿sí? algo así me parece que está pasando hoy. los docentes están recibiendo palos este excesivamente eh, se, le está un se le está yendo un poquito la mano bueno vamos a la pausa musical y después nuestro invitado vamos a... vamos a escuchar a don Julio Sosa bueno que me van a hablar de amor Eso, Eso. a mí justo dando tumbo rodando por el mundo y haciéndome el destino y en los charcos del camino la experiencia me ha ayudado por vaquear Y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas fue no es por eso. Están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo... el ancla más linda... que ataba mis sueños... era mi amor... pero un día... se fue de mis cosas... y entró a ser recuerdo... después roden mil amores... que me van a hablar de amor... muchas noches el invierno... Me ato desde el pasado La soga del recuerdo Pero siempre me he soltado Como un pótoro Mal tomado por va que vaquiano Y porque yo que anduve enamorado Rompí como una rosa Las cosas del pasado Y ahora Estoy viviendo en otra aurora, no, no me expliquen el amor Que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo Yo, yo anduve siempre en amor ¿Qué me van a hablar de amor? Si ayer la quise, si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero?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 Sentimiento, eso es abril, caricia el viento que te confía, su fiel secreto, así se siente a mí. ¿Cómo le va Agostini? ¿Cómo anda usted? Bien, como siempre preparándome para este sábado ¿Todo sábado? Con este frío Aunque siga 8, 10 bajo por Igual estamos a las 10 de la mañana del sábado Al compás de Chambi Y suerte usted que lo no puede escuchar desde adentro de la cama <risa> No tiene forma ni rostro No tiene tiempo ni edad Pero está aquí con nosotros Su nombre es Punidad. Tiene parientes cercanos No tiene forma ni rostro No tiene tiempo ni edad Pero está aquí con nosotros Su nombre es impunidad Tiene parientes cercanos Préstenle mucha atención La vemos por todos lados Se le llama corrupción Tiempo de la decadencia Rosa. ¿Qué tal? Eh? La verdad que hoy tenemos un disjockey, <ríe> como se decía antes. Tanguero. Tanguero, sí. Bueno, novedades. ¿Algún mensaje? ¿Ha habido cambio ¿Se ha desatado una tormenta de granizo? No, no, por ahora los datos de tiempo se han, se han mantenido. Eh, le voy a actualizar ahora los datos de esta... No, se mantienen igual. 8 grados, 4. 4 grados la térmica. Se ha modificado un poquito el viento que parece que está un poquito más suave, eh, pero estamos ahí, esperando estamos si ahí. llueve, nos llueve. Como siempre, cuando este programa sale al aire, el clima no será bueno, pero por lo menos no es este agresivo, como nos suele pasar a veces. Bueno, nuestro primer invitado, bienvenido Dino Ríos. Dino es tu nombre. Dino mi nombre. Exacto. Diva. No es este Bernardino. No, no, no. Es Dino. Dino. Dino. Dino. O sea. Así dijo mi madre. Y bueno. Y así es. Y así Algunos es. piensan que es mi apellido, otros piensa que es mi apodo. Bueno. Sí, sí, sí. Suena Pero apodo, ¿no? Dino Ríos. Dino Ríos. Bueno. Dino Ríos es director de la Escuela Especial 6, que en este caso se dedica a los discapacitados visuales, fundamentalmente. Sí. Eh, la Escuela Especial 6 tiene varios servicios educativos. Tiene un servicio educativo para personas de menores visuales y ciegas, eh, servicio educativo para personas con problemas motrices, y irregulares motores, les denominamos. Irregulares motores. Tiene sí. servicio para eh, retos múltiples de base sensorial, hablamos de sordos ciegos y parálisis cerebral, y retos múltiples de base motora, que es parálisis cerebral, eh, sordera, ceguera o alguna otra discapacidad asociada. Ah. ...y también hacemos, eh, brindamos servicios de educación temprana... Me, me encantó la expresión retos múltiples... Eh, ...en la Argentina el reto significa el, el que te daba tu mamá... Claro, una eh, ...pero reto en el sentido de desafío implica, suena... ...implica los desafíos que tiene la persona con discapacidad para, para aprender... para ...y los desafíos que tenemos nosotros eh, a la hora de, de darles una mano... Claro, ¿sí? ...nosotros denominamos abordajes pedagógicos complejos... digamos ...porque salimos de la media... No somos, por eso somos una escuela especial entonces tenemos que ver eh, cuáles son las potencialidades de ese alumno sujeto de derecho derecho sí. a que tiene derecho a acceder a la educación entonces bueno la escuela especial busca la forma digamos de cómo enseñarle algún contenido porque es un sujeto de derecho y tiene derecho a acceder a la educación Sí, eso es un concepto que yo no tengo algunos años para mí es relativamente nuevo antes a la persona con capacidades diferentes yo llegaba a ver esto se la escondía sí. directamente gracias no sé gracias y, ah. y favorablemente fuimos fue, la sociedad fue evolucionando y en poco tiempo y en poco tiempo antes sí se escondía se hablaba de la persona con discapacidad de la piecita del fondo de la sí, casa donde sí. no estaba ni siquiera no estaba integrado en el en grupo la misma familiar. familia sí, estaba sí. excluido Y el mismo sistema educativo fue acompañando este proceso social, digamos, de, de hacer visible lo invisible. Eh, nuestro sistema educativo, sí, a nivel histórico, antes estaba centrado en formar al ciudadano, la ley 1420. Sí. Después con la otra ley de educación, que fue la ley federal, estaba centrado en las instituciones, en, en la gestión, en todas estas cosas. Y esta nueva ley, eh, algo positivo que tiene, es que está centrado en el sujeto. ¿Sí? De, la persona. de la persona de la persona que aprende entonces bueno, por ese lado la educación especial ya, hoy tiene un papel preponderante digamos en el sistema educativo en todas las trayectorias educativas de los alumnos con discapacidad temporales o permanentes y ahí es donde intervenimos estamos en un proceso de cambio digamos de cambiar la mirada de lo que no puede de lo que no podía a lo que ah, si sí puede, que sí puede. Ah, bueno, este es un proceso es un proceso bueno Estás demasiado acostumbrado al, al cuentito que tiene presentación, nudo, desenlace y corto felices. Claro, no, y no, no, claro, en realidad no así, hay... después del final feliz la realidad sigue. Sí, esto es, a ver, es difícil, yo lo, siempre lo digo, es difícil porque es un cambio de mentalidad. Sí. Yo de ver al sujeto de que no puede hacer nada, tengo que cambiar la mirada y la mentalidad a ver de lo que sí ya, puede hacer. Claro, eh, es... Eh... Uno antes veía una persona en silla de ruedas, por ejemplo, dice, "Uy, pobrecito." pobrecito decía, sí, lo, sigue, "No sé sigue, si lo no hace naturalmente o lo enseñaron sigue, sigue, sigue, sigue, a sigue, tener sigue. esa mirada." Claro, porque a ver, formamos parte de, de los excluidos a nivel social, eh. ¿sí? Somos de la, de la, del cordón de los excluidos en, en, en la sociedad y bueno, hoy y eh, se está trabajando mucho hay muchas personas muchas instituciones trabajando por esto por la inclusión de las personas con discapacidad y es un trabajo bastante arduo digamos Desde y silencioso, acuerdo, y, silencioso y, y, y por suerte ahora se está dando mucho mucha apertura en, en, en, a nivel social yo también participo del proyecto este ponte en mi lugar sí. el estacionamiento es un trabajo del día a día y, y de a poco vamos viendo algunos logros digamos pero todo tiene que ver con el respeto y pensar en el otro de ponerse en lugar del otro, de decir sí, empatía. Los... empatía y cuando nosotros desde el proyecto este y desde la escuela decimos bueno queremos una sociedad inclusiva y una sociedad inclusiva es a largo plazo no sé si lo sí. vamos a ver pero pero vamos bueno, trabajando pero el problema es que cuanto más tardemos en empezar ese proceso claro. más va a tardar la inclusión claro. pero hay mucha mucha gente mucha gente trabajando por la inclusión de las personas con discapacidad por la inclusión de lo incluido en realidad sí, sí. sí. sí. bueno es que es un proceso que se hace a largo plazo uno dice ah la democracia ateniense la democracia ateniense era para los varones claro. ciudadanos con plata, con plata que tenían tierra claro. y ahora sí. nosotros decimos bueno a ver somos sujetos de derecho ...y queremos ser ciudadanos de primera categoría... Sí, todo o sea de una única y gran categoría... De una y gran categoría, la categoría humana... ...la, eh, la categoría ser humano, sí. qué interesante... ...así que bueno, son. desde la escuela trabajamos con, con este tipo de, de ideal... ...digamos y de, muchas veces suena como utopía... Ya. ...pero bueno, eh, no nuestro mandato es eh, lograr una escuela inclusiva primero... ...y después una sociedad, una sociedad inclusiva... inclusiva. Sí. Sí. Bueno, sí. hablemos específicamente de, de, del, del tema que me, que me hizo llamarte. ¿No? El sábado que viene es el Día Internacional del Bastón, el Bastón Blanco. Blanco. El Día Internacional del Bastón Blanco se celebra. Se, se, se, ¿Se celebra esa se, palabra? Se celebra. Me, yo tenía miedo de usarla. No, no, no, no, se celebra porque es un día de concientización. Entonces celebramos... O sea, no es la muerte la, de alguien. No, no, no, no. no. Vamos a concientizar... La escuela hace varios años que ya venimos haciendo este trabajo de concientización y de vivir la experiencia de más o menos aproximarnos a lo que vive una persona que no ve. Sí. Entonces salimos a la plaza con los maestros, con los alumnos, con los bastones, con las eh, máquinas Perkins para que escriban. y, y La máquina Perkins es la máquina de escribir en braille. En braille sí, entonces le... le estábamos en la calle y le, le contamos a la gente y le hacemos vivir la experiencia de venderse los ojos y de y recorrer la casa. Y tratar de caminar, bases. por ver, pero, sí, es, Más que nada es de concientización. Sí. Eh, eh, cada año que vamos, eh, empezamos así de a poquito, temerosos, pero cada año vamos apostándole más. Eh, y la gente se prende más realmente se prende más. Y tengo que felicitar a mi plantel docente, digamos, del servicio de ciego, que, que, que los años año a año van apostando más. Suben la apuesta suben la apuesta el año pasado tuvimos una confitería teniendo la experiencia hoy vamos a eh, vamos a ir a un lugar que es muy importante para el sistema educativo vamos a ir al profesorado Ajá. a alipes donde se forman los docentes los futuros a nivel inicial de nivel primario y de nivel especial para que tengan y vivan la experiencia los futuros docentes de lo que eh, vive una persona que con discapacidad visual. O sea, apuestan al efecto ah, apuestan multiplicador al efecto que va a tener ese futuro docente. Así que bueno, yo estoy chocho y de, por la iniciativa de los docentes de la escuela, eh, si bien cuesta la organización, cuesta porque es ceder tiempos personales, eh, pero ellos apuestan a este a esta campaña de concientización. Y lo queremos hacer no solamente digamos el Día Internacional del Bastón Blanco, sino todos los días. Darle una continuidad. Que, todos los días, tenemos que porque todos los días convivimos en la sociedad, convivimos con personas de baja visión y, y, y con ceguera. Sí. Entonces tenemos que pensar en ese otro... Sí, no alguna vez escuché y la cifra este no sé si la, es la palabra correcta me espantó por cada persona ciega que uno ve en la calle hay 6, 7, 10 que no salen nunca de la claro, casa hay muchas personas hay Pero, más de los que se bueno, este avance que hablábamos hace rato al principio bueno eh, hoy vemos juegos paralímpicos vemos sí. la participación de las personas con discapacidad en los deportes eh, en, en el arte eh, en todos bueno, lados están en, en el transcurso de mi vida, que no ha sido corta, pero que en tiempos históricos es nada, yo he visto, te diría, aparecer los deportes adaptados. Sí. Cuando yo era chico no había deportes no, adaptados. No, había, no, no Yo también más o menos soy contemporáneo. Es 59. Tuyo. Sí, yo tengo 50 y, y esto es novedoso, digamos, a nivel social, a nivel histórico, esto es nuevo, digamos de nuevo el impacto que tiene sí. y, y la difusión y, y las aperturas para la participación entonces pues, ¿sí? nosotros el, como público como gente que lee la noticia por ensimita es sí. el primer deporte que nos pegó fue el, el, el deporte adaptado ¿no? Sí. el fútbol de, fútbol de los murciélagos pero después me enter que para llegar a jugar al fútbol tenés que hacer todo ten que pasar por otros deportes claro. eso proceso bastante largo, sí. o sea, de mucho entrenamiento, mucho, mucho entrenamiento, esfuerzo. Mucha concentración. O sea, no eh, es que bueno, me quedé ciego, no, mañana empiezo nada, a entrenar para jugar nada, al fútbol. No, es todo un proceso, tengamos en cuenta que toda la información que, que nosotros recibimos, eh, el 80% es visual. Es visual. Y, y ahora que regalarte de otro modo. Claro, y empezar a habilitar los otros sentidos, a poner en funcionamiento, a mejorar a, y todo un proceso de adaptación a la nueva vida, digamos, de la persona que se queda ciego. La persona que nace ya con, con la ceguera, bueno, es otro proceso también tiene que... Sí, sí hay hay un, una creencia muy difundida que dice que es preferible nacer ciego que quedarse sí, ciego. Yo, no sé. yo diría que ninguna de las, ninguna de las dos no, es, es fácil, ¿no? No, ¿no? menos en esta sociedad en la que vivimos, uh -huh. ¿sí? Hablando sí. siempre, no, no tanto por el efecto o por lo que causa la, la ceguera, digamos, sino por lo que causa a nivel social como sujeto, ¿sí? nacer con una discapacidad hoy en esta sociedad es nacer condenado al, al, al, a la discriminación ah, a, la, sí. a la segregación sí, sí. Y encima, que encima una discriminación ¿cómo te diría? este una discriminación disfrazada de buenas intenciones bueno, el, por, pobrecito el pobrecito, ese. pobrecito. porque un nazi dice judía de mierda y, mi se, está. y, y se gana el, el, este, el desprecio del resto de la sociedad justificadamente claro. por su sí pero eso de discriminar a una persona con con supuesta buena gente pobrecito, Francisca sí. Reyes, qué sí. va a hacer, no va a hacer nada, sí. ¿eh? es una discriminación. La, y la y la lucha, digamos, no, que ¿eh? tenemos, sí, el trabajo que tenemos es arduo, digamos, desde las escuelas, desde las organizaciones sociales, digamos, el tema de de, de, de mirar a esa persona y ver a la persona claro, no ver la silla de ruedas, no, no, ver, no ver el bastón blanco. blanco no ver el bastón blanco ah, es una persona sí, que, sí, que, que sí. tiene sueños ideales, que tiene una familia que tiene deseos de hacer y de, sí, de participar como, como cualquier otro que, sujeto si no se viera, es un tipo que tiene un marcapaso, tiene una discapacidad ah, pero como no se ve claro, nadie ahí, se da claro, cuenta y claro, lo tratan como cualquier no otra sé. persona Entonces, eso es lo que tendríamos que lograr, ¿no? claro, a ver... Nosotros venimos históricamente de las instituciones a nivel social siempre habla a nivel social eh, el tema de la igualdad y nosotros estamos tratando de, de instalar un nuevo concepto que no es nuevo que, que en realidad somos todos no somos todos iguales somos todos diferentes diferentes y sí. si tomamos esa diferencia como un valor positivo no existiría la discriminación claro. no, no, no hay, nadie es igual a nadie no, no somos no, iguales no. ante los derechos sí sí y por eh. ahí no, <risa> sí Somos iguales entre la derecha, la justicia, la ley, pero en, en, en cuestión de, de, de humana, digamos, somos todos diferentes. Sí, sí, sí, no puede haber, no existe. Ni, ni las huellas digitales somos, Ni los gemelos ni este, idénticos son idénticos. Entonces, si tomáramos Mira. ese concepto de diferente como un valor positivo, no existiría sí. la discriminación. ¿Por qué? ¿Porque es discriminado? ¿Porque es gordo? ¿Porque, petizo, porque, porque es petiso? ¿Porque que anda en su rueda? ¿Porque no ve? ¿Porque, porque no oye? ¿Porque es muy alto y se choca con no la puerta? Y, sí, sí. Cualquier cosa es discriminado. Porque, de, por, y también, y bueno, todo lo que nos meten a nivel medio de comunicación, el tema sí. de, de los conceptos y, lo, y de los la belleza hay un ideal a seguir que es idea. prácticamente imposible de alcanzar, salvo para un grupo muy muy, muy claro. minoritario yo, pero, yo, yo tengo esperanza, digamos, y confío en este en esta sociedad a nivel general que, que vamos a cambiar algo Sí, yo también. Porque sí, esto también. está llegando a un, un límite, digamos, de que, que estamos bordeando ahí la intolerancia y, la, y la, Sí, y pero la, vos que sos casi contemporáneo mío, Cuando yo iba a la escuela primaria no se concebía otra familia que no fuese mamá, papá y los dos nenes. Este, papá trabajaba, mamá lavaba los platos y los nenes este usaban gorro blanco con moño atrás. Claro. Y cualquiera que se sentía, cualquiera que no estuviese bajo ese estereotipo. En mi caso, yo no vivía en una casita en el suburbio con un jardín y un perro, yo vivía en una pieza de conventillo. Claro. Yo no me daba cuenta, pero en ese momento era una situación incómoda para mí y para todos mis compañeros, sí. porque yo no vivía en una casita del suburbio este y aquel vivía en un departamento y este otro este, sí vivía en una casa del suburbio, pero que no era como la que aparecía en el libro de lectura, etc. Claro. Eh, hay muchas cosas esas que cambiaron. Rompieron esos estereotipos. Sí, sé, sí. Yo creo que se van rompiendo. Sí, se, se van rompiendo y porque van apareciendo. Hay configuraciones familiares y hay, hay, sí. ya no hay mamá, papá y... sí hay una configuración diferente y diferentes, bueno, y ese avance de la sociedad, en, en la, realidad se existía, el, el tema fue que se visibilizaron, claro. como usaste vos en término, y este se, se blanquearon, se aceptaron. Claro. El tema de las mamás solas también antes era un baldón, eso. Claro. Ahora este una mamá sola es una mamá, claro, punto, punto, que punto. Que tenga tenga bueno, pareja, que sí. aparezca, la pareja el padre, ya es otro tema. No, no no la condiciona para nada, para digamos sigue siendo una persona, un ciudadano con los mismos derechos que, que, que el resto claro. pero yo creo que vamos vamos es un proceso largo son procesos sociales eh, sí, sí y eh, nosotros eh, somos mariposas que vivimos un día sí, ¿no? sí, sí. así que bueno yo confío que, que bueno, eh, de, a ver, yo siempre le digo cada uno en su puesto haciendo lo que tiene que hacer sí, sí, sí no, no ponerse metas no, no, no, oh. no, no, no, yo no quiero cambiar el mundo no quiero, yo quiero que cada uno y, y que piense en el otro en el otro en el otro sujeto que convive conmigo. Yo pongo siempre un ejemplo, yo vivo en un departamento, son varios departamentos, cada sí. uno tiene su espacio para estacionar el auto sí y ahí adentro de, de los edificios y afuera en la vereda hay una dárcina para tres vehículos sí. y por ahí uno que llegó y estacionó y no y estaciona solo y no de deja, tal forma que no deje no a los es otros un dos clásico porque sí. no piensan el otro Exacto. ¿sí? Entonces yo digo, bueno, tiempo. si lo estaciona en el lugar, ah, puede venir el vecino y se ah. tiene que estacionar y Sí, y, y generalmente uno se escuda así, detrás de es un ratito sí, sí. y bueno ese ratito para el otro puede ser una eternidad claro. que no puede sacar el auto o meterlo ¿verdad? eso pasa cuando vemos estacionado de la campaña ponte en mi lugar 5 ah, minutos 5 sí, bueno, minutos en 5 sí. minutos tapar la rampa de, de bajada de cordón ¿por qué tengo que casi? esperar 5 minutos de mi vida? tus 5 minutos son tan importantes como mis 5 minutos entonces Bueno, es una, una cuestión de, de, de concientización. Volviendo a la campaña del bastón blanco, bueno, a esa te quería decir, ¿por qué se celebra ese día el 15 de octubre el bueno, la campaña es, del bastón blanco? es en, en homenaje a Luis Braille, ¿sí? Que fue el inventor, digamos, del sistema de lectofritura para las personas ciegas. Eh, se, se hace a nivel mundial porque a nivel eh, digamos el, el, para los ciegos Sí, personas con discapacidad visual eh, la tecnología está más avanzado que para el resto y a nivel sí. social está más aceptado, digamos, sí, sí, sí. que el resto de, de las otras problemáticas digamos, que el resto de la discapacidad entonces bueno, Ciegos eh, tiene tecnología avanzada sí. eh, deporte la informática ha venido a revolucionar sí, entonces bueno eh, nosotros aprovechamos eso digamos eh, esa fecha para eh, concientizar. Este año bueno, vamos vamos a hacer dos días de actividades. El viernes vamos a estar en el profesorado en el IPES uh -huh. haciendo actividades con los alumnos futuros docentes, ya que el año el año que viene ya van a estar en las aulas como para ir mostrándoles porque Eh, en este profesorado que tenemos acá no, no, no se ve, son con orientación en sordo y discapacidad intelectual. Sí. Entonces lo que es ciego, quedan, medio colgado. pueblo, quedan colgados. Entonces vamos y, y aprovechamos para, para contarles para que vayan sabiendo con qué se van a encontrar en las escuelas entonces el viernes vamos a estar en el IPES y el sábado a la tarde vamos a estar en la Plaza San Martín eso te quería bueno, porque los chicos del profesorado sí. seguramente ya están revisados sí. pero a la, vamos a difundir esto. a la comunidad en general de, sábado a la tarde sábado a partir la tarde, de, de las 15 horas de las 15, de las 15 en la Plaza San Martín hasta las 17 a hacer... vamos a estar haciendo campaña de concientización y experiencias vivenciales ahí de caminar con un bastón blanco y no somos... se van a hacer antiparras sí, para, para que la, la gente la pueda saber Parra. qué se siente caminar ¿Qué se siente cómo hay que asistir una persona que son basombladas claro, vamos a hacer campaña y de concientización educación información y de experiencia Perfecto, así que bueno estamos a todos sábado 15, sábado 15 de octubre 15 aquí 15 15, a las 15, a las 15 horas es una plaza, técnica sencilla en la plaza san martín bueno Dino eh, te agradecemos tu tiempo no. eh, gracias y sigue por desanarnos en algunas cuestiones la Mucho del, del miedo el, el miedo muchas veces nace muchas veces no siempre tiene una parte de desconocimiento sí. siempre tiene parte de desconocimiento entonces este desshalarrnos en estas cuestiones también nos ayuda a superar nuestros propios miedos de, de los que nos consideramos entre comillas normales ¿no? si todos tenemos nuestra sí. discapacidad ¿no? no normal algunas alguna <risa> más visibles algunas sí. más este, notable Somos todos Persona, claro, personas no va a llegar un día que no vamos a hablar más de discapacidad no, no ojalá, ojalá sí, sí yo sí. creo que sí, porque sí. Este, nadie puede todo no nadie no. puede todo, entonces en algún punto todos nos chojamos con una limitación y, y, ahora, y necesitamos del otro ahora el concepto de discapacidad se corrió antes estaba centrado en la persona sí. ahora se corrió, ahora es un nuevo concepto que es nuevo, digamos eh, que se está poniendo en conocimiento de la sociedad, eh, se corrió de la persona la, la silla de ruedas no define a la persona claro. el bastón blanco no define no a la persona define. es el contexto el que me hace discapacitar claro, ¿Sí? exactamente Entonces, yo voy. Problema, el problema no es mi silla de no ruedas no, el problema es, el es el el el que no tenés una rampa yo quiero ir a mandar una carta al correo y no, no lo puedo mandar no porque ando en de ruedas porque tengo 10 escaleras ahí una sí. así, una y una puerta sea, giratoria y sea, entonces claro. no puedo entonces sí. no el problema mío el problema sí. es el contexto, de la sí. barrera de la sociedad todo sí. Sí. me hiciste acordar una pintada hace muchos años deje de revisar su cabeza, la fase está en la realidad claro, así que vale. Bueno, Dino, muchas gracias entonces y quedamos a tu disposición para eventual más difusión de derecho, bueno, vamos a hacer este una visita, un, un, un chivo como se le suele decir bien. durante la semana en Radio Abril, lo van a hacer los muchachos de Radio Abril yo no quiero adjudicar méritos este, para recordar a la gente bueno, sábado, sábado 15, 15, a 15 a las 15 en la Plaza ¿sí? Sabartín muchas gracias, gracias Eduardo Nos vemos eh? y muchas gracias por la apertura Las flores caen la jama del tabaco y la cruz de los varos asalen cuando salen de la iglesia los se sientan a jugar al sol. Una fiesta cuesta arriba hubo anoche y en la esquina amaneció lloviendo. Sentado entre maderas Si las flores caen Las llamas del tabaco Y la cruz de los barcos Si las luces de este pueblo Te preguntan Cómo he muerto Deciles que no sabes no sabés Mi revolver, mi campera Mi hacha, mi trampera Mis viejos perros, mi prontua que estaré prevenido un día la lancha va a llegar la esperaré tan tranquilo me cambiaré de camisa y de puñal para que un oficial escriba en el bar de salida un ojo y se ganará un ascenso como padre de familia Escribá en el par de salida Una ojo oh, no, Lo oh, oh. no contará la guardia Que no tembló Para que el río se detenga A la hora señalada Llegará Tengo una puñalada Como una Ano maze ira ira como anda usted? Bien, como siempre preparándome para este sábado ¿Todo sábado? Con este frío Aunque siga 8 días más por 0 Igual estamos a las 10 de la mañana del sábado Al compás de Chambul Y suerte usted que lo no puede escuchar desde adentro de la cama No tiene forma ni rostro No tiene tiempo ni edad Pero está aquí con nosotros Su nombre es impunidad no tiene... Bueno, bueno llegamos a la parte política. Ah, oh, sí, no tiene... falta... se extrañaba. Se extrañaba, sí, sí porque habíamos sí, sí. hablado de huella perdida, de... Pero de políticas sociales, de discapacidad, de inclusión, pero nos faltaba la pimienta. El toque, el toque. Javier Barragán, buen día. Buen día, un Presente gusto compartir con Agostine, con Muro, compañero, <risa> y director, muy lindo. Hoy <risa> cuando venía para acá, ¿viste? me junté con algunos compañeros, estuvimos charlando, y me dice, vas a ir a una radio sin filtro. <risa> qué eso es lo que más me, bueno, me encantó, ¿eh? y acá estamos en la radio y en filtro bueno, actualmente presidente, te dicho el nombre de presidente del peronismo local presidente es yo soy presidente del consejo local de partido justicialista, hasta noviembre hasta el 6 de noviembre que vienen las internas, sí. bueno hasta el 6 no, hasta el día que entreguen el, el mando no si, sé sí, hasta todo el más, que entreguemos eh, el mandato quedan 4 días más, sí más poca cosa Así que ese sería el término correcto. Presidente del Consejo Local. Local. Del... que Te voy a decir algo más para que quede bien claro para ustedes, para la audiencia. Lo gané en las urnas. Ah. Lo gané en las urnas y lo gané caminando la ciudad de Río Gallego. A Grasso le ganaste, ¿no? Le gané a todo el aparato. A todo el aparato del Frente para la victoria Cuando estaban en, en la ola, arriba, tanto a nivel nacional como a nivel provincial... Estaban en la ola al medio Ya, ya, no estaban, ya venía algo cayendo ¿viste? Pero todavía estaban con el mandato estaban, en la ola. estaban con el 53% todavía de Cristina ¿viste? Todavía estaban, sí. ¿Y por qué no te presentaste para esta? ¿Por qué no jugaste esta? Mirá, es una linda pregunta la que vos me vas a hacer Yo creo que los tiempos políticos Es una realidad Tienen todos sus plazos Y yo creo que mi mandato Termina el 6 de noviembre Cumplí con el peronismo Y sigo siendo peronista y vamos a seguir peleando. Pero siempre, como decía el general, que él era un humilde conductor del movimiento nacional justicialista. Nosotros somos los peronistas. Y vamos a seguir el año que viene trabajando con el peronismo. En esta no me presento porque me parece triste y vergonzoso que el peronismo esté enfrentando al frente para la victoria, que tanto daño nos hizo. ¿Que está enfrentando? lo no, que está jugando. No. ¿Que está jugando con no. el frente? No. Hoy hoy hoy el peronismo, oye, el peronismo es una cosa y el frente para la victoria es otra. Y pero sin embargo captaron vos sab sab sabés, la única ah, vos sabés que a veces los votos y a veces, como vos dijiste recién, antes de entrar a la previa, hubieron muchos intendentes que se cambiaron de bando. Pero a última hora sí participar de un asado con Avilés, que nos contaba Avilés el sábado pasado. Sí. Y bueno, vamos a ser, vamos a decir, puede un asado. ¿eh? Participar de un asado con él, con él participar para Juan. Vos a Muro, como decía el general, el órgano más sensible, el del de bolsillo. bolsillo. Y yo si los intendentes nos jueguen adentro, sí. Se le va a complicar un poquito en el interior. Sí, sí. Bueno, ese es un tema que da para una discusión más larga, que es la famosa autonomía municipal, o sea, no puede ser que los intendentes sigan siendo permeables ese tipo de extorsión, ¿no? Es... Entonces, ¿para qué elegimos intendente? Elijamos un gobernador que este, designe los intendentes que se le canten. Pero, Muro, perdón, perdón corte, práctico, pero sí acuérdense que en el gobierno anterior, la presión venía directamente de Nación con los intendentes porque sí. habían salteado al gobernador y le mandaban las fotos al intendente ah. y lo presionaban desde de la Casa Rosada. Sí, sí, sí, eso fue insólito. Eso sí. fue sí. peor todavía. Sí, lo, lo que yo acabo de escribir es, es insólito. Es es. Mucho más insólito todavía, ¿no? Que para poder pagar los hogos de Gregorio uno tenía que tener línea directa con Casa Rosada. Pero, viste, desgraciadamente esto se maneja así. ¿Y sabés lo que pasa con esto? Yo se lo digo a ustedes dos, como también hoy solo la gente que nos está escuchando, hay que perder el miedo y hay que empezarle a poner nombre y apellido a las cosas y va a ver qué lindo que no va a ir en la provincia de Santa Cruz y en el país. Ojalá, ojalá, porque hoy estábamos hablando recién con este hombre docente que se fue bueno, fuera del micrófono hablamos de la realidad del, del, del docente promedio hoy en día. Es una realidad dura. Y eso antes se va a hablar de la realidad del papá que tiene dos chicos en la escuela primaria. Es una realidad dura. este Empezamos el programa hablando de qué va a pasar con... Va, ¿Vamos a seguir viviendo la ficción de que los chicos recibieron un año de educación? Mentira, mentira. ¿Vamos a hablar del eh, empleado este provincial promedio que está este, luchando ...ya no por un aumento de sueldo... ...por recuperar un poco de terreno a la inflación... ...con su solito... ...que estamos pasando un momento difícil... Sí, sí. Yo te digo una cosa... ...vos tocaste un tema... ...la verdad que es un tema que nos preocupa... ...a los santacruceños principalmente... ...lo que es salud, educación y seguridad... ...vos tocaste el tema de la educación... ...es verdad... ...hoy los sueldos de la educación... ...como la 591 es una vergüenza... ...desgraciadamente hoy te puedo decir no tenemos su, hoy estamos bajo de la línea de pobreza hoy el sueldo son de 12.600 pesos el que gana menos que eso pasó a la línea, queda abajo el, de la línea de pobreza ya, se ya se sí, ahora yo te pregunto en Río Gallego, la 591 toda esa gente que está que tiene la 591 ¿quién gana más de 12.000 pesos hasta la categoría 18 y, o 20? muy pocos sí, ten... la, la canasta de gas no son 12.000 acá la canasta mucho más ¿eh? hablemos de la canasta que también sí, sí, no, no compare la canasta nacional con la de Santa Cruz yo creo que te, cuando hablamos de la canasta familiar a mí me parece muy triste la, el ama de casa que hoy no está escuchando y si me equivoco ella que me lo diga hay una realidad hoy vas al supermercado y cada vez que vas al supermercado te da amigos sí, sí, sí, y no sí. tenemos un índice de costo sí. de la canasta familiar en río en la provincia de Santa Cruz sí. hoy la anónima maneja el, ...casi el 22,4% del presupuesto de la provincia... ...se lo chupan ellos... ...eso es triste, eso es vergonzoso... Eso es una aspiradora de plata... ¿verdad? ...es una aspiradora de plata... ...y no le importa nada... ...porque sí o sí, en el interior... ...como lo sé yo, lo sabemos, lo pasa en gallego... Sí. ...hoy tenemos Carrefour y la anónima... ...pero tenemos un, dos Carrefour y veinte anónimas... Sí. ...¿quién maneja el mercado? Obviamente... ...y eso no hacemos nada no hacemos nada nosotros, no hace no, nada la, la Cámara de Comercio la Cámara de Comercio se queja de las bajas ventas pero eh, tampoco es, es no creo que sea resorte de ellos modificar esa situación pueden protestar pueden... yo creo que tenemos que salir a protestar salir a decir la verdad como dije al principio tenemos que empezar a sacar el filtro sí. esa es la verdad de la milanesa pero acá el drama tal no está que cobra la anónima el drama está lo que gana la, la gente me parece que estamos encarando al revés el revés del tema Acá la gente... No... Si yo tengo el bolsillo de plata y voy no al súper me parece que todo es barato. Sí. Acá la, la gente... no Está bien, yo no quiero con esto desligar a, a los supermercados. La super reposición social de la no, anónima. No, no. Sí, por su... que, por nada parecido. Me parece pero, no nos van a poner un aviso. no ¿sí? Pero el hecho fundamental es que la gente gana poco. Sí. sí. Gana poco. Hablando de que gente que gana poco y gente que gana mucho. Acá se ganan... Alicia del Frente para la Victoria ganan las elecciones y traen, no sé, no te voy a decir la cifra más o menos exacta, pero más de mil personas de Buenos Aires con cargo de, de la Frente de Buenos Aires que no tienen gente capaz acá, claro, yo quiero poner peronistas, dice que son peronistas no bueno yo no te, tienen ustedes gente capaz como para poner... Yo te comento algo, y lo que me, me estás diciendo Agostini creo que hoy Nos da vergüenza a los santacurseños decir... Pero es verdad lo que te estoy diciendo. No, es verdad lo que vos me estás diciendo. Sí, yo sé que es verdad lo que vos me estás diciendo. Y Hay también, gente que y... se va los viernes con pasaje en Pau y vuelve el lunes. ¿eh? Sí, pero, pero ¿sabes, qué lo, ¿sabes cuál es lo más triste de todo esto? Que los sueldos que le dan a esa gente que vinieron de Buenos Aires... Mucho mayor que... Son de 50, 60 y 70 lucas. Pesos, 70, 50. Y tienen de viático casi 1.000, 1.200, 1.300 pesos por día tienen de viático. Y, ¿Y sabe cuál es lo más triste de todo esto? Que vos lo sabés muy bien, como vos está bien, Muro. Que los hijos de Santa Cruz no tienen trabajo. Y con un sueldo de 70 mil pesos le podríamos dar trabajo a 7 chicos que tengan un sueldo de 10 mil pesos más la obra social. No es mucho, pero ya tienen algo. Llegan al hogar y a su casa y le dicen a su señora acá hay 10 mil pesos más la obra social, que me lo gané yo con dignidad. No esta gente que vinieron. Yo te digo sinceramente, a mí como santacruceño me da lástima y vergüenza. Pero ¿sabes qué pasa? No decimos nada, incluido claro, yo también. Eh. Eso yo. Incluido yo también, no decimos nada, <risa> sí. ni nosotros ni los partidos políticos. Y hablamos de una interna con el Frente para la Victoria. El PJ tiene que salir a jugar fuerte en esta. Tiene que ser el PJ, el partido judicialista de los peronistas, no es del Frente para la Victoria, porque ya hicieron demasiado daño. Nos quedamos sin salud, sin educación, sin seguridad. Lo dejamos pasar demasiado. Claro, lo claro. porque... Hay que hacer hacerse cargo. Eh, a ver, 91, año 1991, eh, pasaron 25 años. La primera vez, bueno, yo no sabía nada. La segunda vez les di una segunda oportunidad. Pero tuvieron 7 u 8 elecciones más que arrasaron, arrasaron. Y eso implica de que mucha gente que hoy se considera peronista puro, por decirlo de algún modo... Este, y que el frente, como estás diciendo vos en este momento y que yo estoy de acuerdo el Frente para la Victoria no es que hizo daño al peronismo el Frente para la Victoria hizo daño al país y particularmente a Santa Cruz pero bueno, hagámonos cargo de que en algún momento esta gente sacó el 64, 65% de los votos ¿eh? este, no, no, no surgieron de un árbol no, yo coincido con vos pero yo siempre digo algo, viste no quiero contradecir tus palabras porque... ...es la verdad que hemos vivido... ...pero yo siempre digo lo mismo... ...tenemos que hablar ya del presente y del futuro... ...si nos quedamos en el pasado... ...nos vamos a olvidar del presente... Sí. ...y yo como siempre digo... ...el que habla del pasado es porque no tiene presente... ...y el que no tiene presente no tiene futuro. futuro... ...nosotros tenemos que hablar de aquí en más... ...del presente... Sí. ...y sin filtro... Uh -huh. ...esa es la realidad que necesita Santa Cruz... Bueno, pero de aquí en más... hay elecciones en noviembre... ...y el peronismo peronismo... No, no se presenta no, está Avilé, presentó la no, lista Avilé, la, la local pero la, local. ¿Claro? la provincial y no con... yo creo que la, para mí la provincial, viste, pasó lo mismo que pasó la última vez con Daniel Peralta, y ellos no se presentaron ¿sabés cuál es el problema? que que ellos juegan las locales, porque ahí están los votos la nacional, no les, la provincial no les interesa ellos van por los votos, nada más ellos no quieren el PJ porque es PJ se están cobijando bajo el paraguas del PJ al frente para la victoria ah, si decir, nunca si no estuvieron estuvierta. en el partido yo estuve tres años en el partido y jamás los vi, jamás los vi si vos me dijeras tenía pedra de araña el partido vivió cerrado el partido lo abrimos nosotros, lo pudimos abrir nosotros y te digo más, todos los pocos actos que se hicieron en el partido y si hay compañero que ahora me están escuchando lo hicimos nosotros no quiero decir que lo pagué yo porque queda mal lo pagamos, todos los actos que hicieron lo pagó la comisión directiva del PJ Marito Albor, no, yo Sonia Sorrosúa, siempre sacamos una monedita para que eso camine, esa es la verdad Como los clubes de barrio la <risa> si <una> comisión directiva <risa> termina poniendo Esa es la verdad acá tenemos que decir la verdad chicos sí. y compañeros si me están escuchando aquí hay que votar al partido justicialista esa es la realidad no podemos entregar de vuelta estamos quedando locos Por eso te digo, no, acá no es una interna justicialista, acá es el partido justicialista y el Frente para la Victoria. ¿Quién gana? ¿Quién se queda con el partido? Esa sí. es la verdad, listo. Sí. No hay vuelta que darle. Que se queda con los símbolos. Con los claro, sí. esa es la verdad. En el país está su símbolo y supo meteo al Frente para la Victoria, pues yo no lo importar. Hoy, sí. hoy sí. Hoy sí, porque lo voto, vuelve a estar los votos ahí el peronismo. Pero es lo que yo te digo, hoy se quieren cobijar, de, se quieren cobijar en Santa Cruz debajo del paraguas del claro, PJ o sea, exactamente, verdad eso sí. si esto vos se lo hubieras preguntado en el último gobierno de Cristina no querían saber no, nada no, no. por supuesto que iban a querer saber nada si Cristina ganó con el 53% de los votos esa es la realidad, y eso es lo que tenemos que salir a decir también todavía tengo mis dudas sobre ese porcentaje pero bueno, pero viste, las urnas dijeron ganó no, no los que informaron dijeron que ganó claro, urna... pero viste urnas... yo siempre... no sé lo que dijeron las urnas bueno, eh, Agostín, bien. te comento algo Las urnas no tienen plan B. O ganaste o perdiste. Sí, sí, sí, no hay otra alternativa. Sí, sí, sí. Eso se entiende. Sí, de todas maneras, este, hablar de porcentajes, parece que no tiene nada que ver, pero en Colombia se si hizo este referéndum y gana el no al acuerdo con la FARC por decir, como tiene un porciento de los votos pero el 51% del 37% de la gente que votó, nunca ¿verdad? vota el 100%, entonces, ¿verdad? si vamos a un referéndum, y la mitad más uno la mitad más uno, dejémonos de joder y hay que aceptarlo sí, sí pero ahora quedaron todo medio pedaleado con el tema del premio sí, Nobel el, encima le dieron el premio Nobel, que se venía <risa> ese como los Oscars, está guardado en una caja fuerte pero antes del referéndum claro. le, le van a dar el premio Nobel un tipo que después su propio pueblo le da la espalda, bueno, vale, esto es otra historia dejando un poco el peronismo ¿cómo ves a vos que yo Yo acá hace muchos años bueno, ¿Cuántos años? No no, no, no, no te voy a preguntar la edad no. sí. Pero más de 60 seguro Sí, que, seguro Que estás en, en Río Gallego ¿Cómo ves Río Gallego? Mira, yo te voy a ser sincero Yo tengo, viste, una inmobiliaria Ahí en Maipú y Tucumán Bueno, es un termómetro, ves la inmobiliaria Hablemos de eso, ahí está Eh, te comento vamos vamos a tocarle el dos trites como veo gallego yo soy muy amigo de roberto yovetti y vos lo sabés muy bien hemos compartido 20.000 asados pero me parece que roberto se equivocó en algo o se está equivocando en algo él tiene que salir de esas cuatro paredes que se llama municipio y salir a caminar la ciudad y va darle y le va a dar un montón de respuestas a los vecinos hay cosas que me da vergüenza y no tengo inclusive se lo he dicho a él Y no tengo tampoco problema de sicelo, así se enoje. Pero qué va a ser, la verdad, la estamos viendo todo el día en la calle. Acá sin ni más lejos está la escuela, esta la escuela que está en el barrio Gregore. Sí. La cloaca. Yo a mí me dio vergüenza porque por ahí cerca vive mi madre pasar todos los días y el, la cloaca que llega hasta hacia tal cordón de la vereda sí. donde los chicos salen del colegio, tus hijos, mis hijos, mis sobrinos un olor impresionante y es toda la cuadra y se junta con Hipólito Rigoy y con el pasaje Bolivia eso eso nos da vergüenza eso tiene que salir eso, el amigo intendente que lo queremos uno, mucho de, ojo. uno de los tantos lugares por eso lo queremos mucho nosotros sabemos que tiene todas las intenciones de hacer algo lindo por Gallego pero le pido a, a el amigo Roberto Roberto salí a la calle y mirá y mirá los post y un montón de cosas todo tiene arreglos ¿eh? sí Sí, sí, sí coincido en eso eh, me da la impresión esto no tengo ningún ninguna cifra encuesta este, de que hay un cierto aire de decepción porque los últimos tres meses de gobierno al frente por la victoria en la municipalidad o fueron esa orgía de que no te quedes quieto porque te pasaban el pavimento por encima sí pero eh, Fue como siempre, fue una de esas cosas que hacen antes de las elecciones. Casi le alcanza para ganar. De hecho, ganó. Por, sí, sí, sí. por una vez en la vida, la Ley sí. de Ema le pegó en la nuca al Goomerang. Sí. Y ahora, como que sí, no ganaron los del Frente para la victoria, pero ganó campeón que antes. Esa es la percepción general, me parece a mí. Los pozos, te puedo hacer un mapa de memoria. <risa> oh, o no, eh, no hablemos de los pozos, eso sea, no es un tema aparte. Algunos ya tienen nombre nombres el cráter de este nuestro Carlos Quis, <risa> <risa> intendente Soreja, que se va. Ah, eh, pero coincido con vos en eso, coincido en que hay una percepción de que la ciudad no está avanzando y en un mundo que permanentemente se mueve, el que no avanza es como si se quedara atrás. No más que la percepción es un hecho. ¿no? Eh sí, sí, sí, se puede graficar el No, hecho, no, sí. no hablamos como Fernández cuando decía que era una sensación, la la inseguridad. Acá no hay percepción, es un hecho. La ciudad no está bien. Lamentablemente no está bien. Yo, yo creo, te digo sinceramente, vos sabés que Roberto es del medio. No importa quién este. Dejé que sea Roberto Pirulo. Sí, sí, es, sí. Pero viste... Lento, claro. claro, pero vamos a ser sincero Hoy está Roberto de intendente. y vamos a decir, Es un chico que nació, es nacido y criado en un gallego. A él también le duele, creo yo sí, sí, sí ya yo creo que el año que viene o ahora se va a cargar bien las pilas y, y va a sacar esto adelante si es que es lo que queremos todo Los, la gente de Río llegó que lo conoce que hable con él que se junta viste porque no es un fantasma es, eh, además eh, se produce este hecho no es paradoja el hecho pero motivo es motivo que yo sigue teniendo un, una cierta aceptación por parte de la sociedad este como que le perdonan más cosas por eso tipo con no sé buenos antecedentes, eh, es un tipo honesto, se le conoce su patrimonio, hoy en día ya... Sí, es medio difícil eso. Por eso, ¿viste? Ya, que digan que sos un político honesto ya debería ser la regla, ¿no? Por o sea, supuesto. Es un elogio eso. Bueno, y, y contanos, vos que ahí paz día a día, por ejemplo, el mercado de alquileres tu inmobiliaria, este, bueno se nota, le, sí. estamos para atrás... Bueno, eh, te comento algo. Hay una realidad también, viste, que la tenemos que aceptar, nosotros tenemos inmobiliaria, que vivimos de eso, hay una realidad, viste, los alquileres, los precios están muy, muy altos, muy, muy altos, alto, viste, hoy la franja, que nosotros, viste, que los alquileres se miden por franja, sí. la franja de dos dormitorios, viste, no baja de 7.000, 7.500 pesos, El no son bien. muchos los que lo pueden pagar, Obvio. es muy difícil, porque los sueldos, como dijo en su momento Agostini, viste, están Casi muy sueldo. bajos, están muy Casi bajos, sueldo. viste, y eso es uno de los graves problemas que está pasando ahora no hablemos de las ventas porque las ventas quedaron totalmente congeladas sí. tanto en Santa Cruz como en el resto del país sí. pero los alquileres están un poco lentos ya, ahora ya empezaron a estar lentos no es como antes, viste, que entraba una casa y ahí nomás la alquilabas sí. ahora se está poniendo un poco muy lento pero es por el precio ya la gente no puede combatir su sueldo con el supermercado le aumentan el sueldo a 4 pesos, el supermercado aumentó 10 nunca llega Siempre está corriendo de atrás. No, siempre lo está corriendo de atrás, que eso es una realidad. Por eso sigo insistiendo, nos tenemos que juntar, la Cámara de, de Comercios tiene que abrir un índice de costo de la canasta familiar en Gallego o en Santa Cruz. No la tenemos, la tienen la mayoría de las provincias. sí pero Y nosotros es... seguimos achatados, no miramos bueno, para adelante. Lo tenía la mayoría de las provincias y estaba prohibido hablar de eso. De hecho, acá una de las rebeldías de Peralta fue el medir índice de precio del consumidor de este Santa Cruz. Pero también le duró, le duró la rebeldía pobre, no pero yo la... por eso digo, aquella que hay que sacarse el filtro y empezar a hablar no te digo a patear puertas ni tirar puertas abajo, pero empezar a decir la verdad, decirle, chico, acá están equivocado funcionario, usted se equivoca acá se equivoca acá, hay que empezar a decir si nos quedamos en silencio y no sé dónde vamos a ir a terminar y es y que bueno, salir a hablar, no hay que más. tener miedo, hoy no hay que tener miedo sí, sí. ¿de qué tenemos que tener miedo? ¿de la democracia? no no, justamente al revés, el autoritarismo claro, acá la democracia se hizo para que la empecemos a ejercer y tiene cada ciudadano tiene sus derechos y yo te digo una cosa a mí hay algo que me toca muy de cerca siempre ¿viste? Que sole, es la juventud la juventud no tiene trabajo es un desastre sí, y después claro. dice no, los, los chicos andan de acá allá. pero si no hay lugar para trabajar sí, sí, eso sí. no hacemos nada por eso no estamos haciendo nada bueno pero tampoco no ser... hicimos durante muchos años no es una ahora situación que, se que... no se puede pedir que el eh, no. si se revierta eh. a ver, en 1983 retorno a la democracia, Santa Cruz era una provincia de bastantes empleos públicos hoy es una provincia de muchísimos empleos públicos, como si no hubiese otra alternativa de trabajo Oye. en el 83 había 9.600 no llegaba a 10.000 empleos públicos en toda la provincia la, cuando llega Puricelli al gobierno mm y cuando se va a hay 18.000 Puricelli duplicó la planta sí. hoy estamos hablando de 80.000 mm, sí. nadie sabe nadie sabe tal. pero se pero habla se de 80.000 80. sí. sí, sí, sí. eh, no, uno no entiende por qué porque la provincia en qué creció para tener que, hoy 80.000 en esa época se manejaba no, con 8.000 es al revés la provincia al no crecer no le queda otra alternativa que Eh, disfrazar el desempleo con el empleo público bueno, ¿no? pero es un disfraz y así, y no así puede durar es cien, lo cien. que con respecto al tema de los alquileres que votaba diciendo que son caros los alquileres hace 20, 30 años atrás se, el que alquilaba una propiedad tenía que cubrir la, el valor en 100 meses era el 1%, el 1 de del, valor del valor del alquiler de la, de la, de la, la, la propiedad, la propiedad. Sí. Bueno, siempre fue así o sea, en cualquier casa vale 100 mil dólares o sea, Habría que cobrar mil dólares por mes de 15 eso es el alquiler. O sea, que hoy no están caros los alquileres y la gente gana poco, Es lo que pasa en el supermercado. ¿Y lo que pasa con el supermercado? Yo te digo, yo te sigo insistiendo, ¿viste? Para mí, yo soy un tipo que voy al supermercado, voy a comprar, ¿viste? no tengo ningún problema, ¿viste? Pero te digo una cosa que ¿eh? hoy vas con el carrito como le llaman, mamá, papá, ¿viste? Mi señora, la señora de usted, el, no sé. Ese carrito, eh, cada día te, te maldice más ma. Vas un día y vale mil Y vas al otro día vale dos mil el carrito Y ya no hay plata que te alcanza ya, ya ya los carritos, mucha gente anda con esas canastitas Con te ruedas, ahora claro, esas Con la comprita del pues, día claro. sí. Y te digo más, yo no sé si te ha pasado vos. Yo me ha tocado a veces ir a la bandeja Y la viste, que la gente paga con tarjeta de crédito Y decirle, ¿en cuántas cuotas lo va a pagar? Eh? Comida eh, en eh, bueno. tres, cuatro cuotas cinco, o en sea, seis cuotas o sea, le tengo a decir, ¿cómo se está pagando la comida de tener? Decime sinceramente, ¿alguna vez pasó eso en Santa Cruz? Sí, bueno, pero volvemos volvemos a lo mismo. que tuvimos y saliendo sub... la óptica del supermercado, y yo creo que no es el problema solamente del supermercado. No, es todo, es algo global, el es, que es algo poco. Claro, lo que pasa es que ya llegó el momento que viste que ya tanto sea la provincia como los municipios, tanto del de Gallego como del interior, ya no pueden absorber más gente. Eh, sí, pero sigue. Porque la única industria que... es que la única industria sí, que hay Claro. Bueno, eh, pues, la provincia y el eh, y los municipios este gobierno se, se encargó de eso justamente sí. para poder tener el voto cautivo estamos pagando las consecuencias de de 12 años gobierno de 12 años sí, a nivel nacional claro. a nivel provincial fue un poco más el doble de complicado el panorama yo creo que sí ojalá qué? yo te digo sinceramente, ojalá que esta sea una de las primeras charlas que tenemos, ¿viste? aparte como yo dije es pues, una poca de las radios que habla de política y eh, que habla sin filtro. Sí. Yo creo que tenemos que empezarnos a acostumbrar a hablar sin filtro y decir las verdades. Propuestas, listo, porque si no nos quedamos en, la, en la, la, la, la mera queja, que está muy bien quejarse, porque si no si no te quejas encima uno así que te busca. Pero propuestas, qué, qué se puede proponer tú nos ayudas. Yo te digo una cosa, vos cuando decís propuesta Yo sé a lo que te basás. Yo creo que la propuesta está en las urnas. Y tenemos que dejar ya del, del voto mandado, del voto presión Si no me votan, no te mando más la plata, no te giro más. Perdiste, ¿por qué perdí? No, acá se acabó. Hay que empezar a votar tranquilo. No importa si el que ganó es de un color, el otro es de otro color. Tenemos que sacar esta provincia adelante, por Dios. De la bien tenemos bien. que sacar adelante entre todos no importa que quién esté gobe, eh, gobernando para eso está las urnas si gobernó mal, cambiemos el voto de vuelta que eso es la realidad, a eso tenemos que aprender y no tengamos miedo, no tenemos que tener miedo, si no nos vamos cada vez más a, vamos nos estamos hundiendo en el fango sí, sí, sí, la, realidad eso. la realidad muestra que mucha gente prefirió no cambiar Está bien, ganó por ley de demás Alicia, pero termina ganando el oficialismo. Mucha gente decidió elegir a Alicia, quizás por eso que vos decís, ¿no? bueno, pero mi sobrino está este contratado en la MUNI, y si pierde Alicia, si no... Esto gente... es poco, pero con esto me conformo. No, no sé, pero tenemos que decir basta. Ojalá que los santacruceños y los argentinos, también a nivel nacional, a nivel provincial, cambiemos de una vez por todos. Los argentinos votaron cambio, está claro. Vamos a ver cómo nos va ver, cómo vamos, vamos, Claro, está. pero viste Tampoco lo podemos castigar a Macri en 8 meses de gobierno no, no, por Vi, no. Viene de 12 no, Está muy bien Y, y, y en 8 no lo podemos Ahora los 8 meses aparecieron todos los pobres Apareció todo, antes o sea, no había nada Antes no había nada, sí, antes estaba <risa> no eh, se ¿Cómo se viene el tema? El maquillaje. Claro, ¿cómo viene el tema? No, está muy bien, está muy bien que sea. La policía, la propaganda Esto no tiene que ver con Macri El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Se mandaron un moco ahí por sentar un helicóptero, trucha, ploteado, como quieras. Bueno, pero saltó el momento. Acá yo estoy podrido de eh, escuchar que inauguraron la nueva sede de realidad con una máquina en Gregores y el otro día la misma máquina es vendida como si fuese otra distinta en Galapate. Pero acá montaban montaban una empresa, se terminaba el acto y se llevaban el medidor de luz. Exacto, exacto. Bueno, está muy mal que lo haga Cristina y está muy mal que lo haga Macri. Pero además que se lo encontraron en el momento. Pero además que le apuntaron a otra cosa. porque La primera versión que hubo era que era del SAMI. Sí. Entonces sí. salieron a pegarle que habían dejado al SAMI sí, y el incómodo. No. Resulta que no, era alquilado. Bueno, pero de todas maneras, se mandaron un con un, Una mentira, los pescaron en un renuncio. ¿sí? bueno Pero ahora salta en el momento. Salta en el momento. ¿Hay caso de corrupción? La corrupción no hay. Yo no, no recuerdo un solo funcionario del cristianismo que haya renunciado por estar acusado de Gómez Centurión. Vamos a ver qué pasó, ahora se, se sabrá la verdad, pero Gómez Centurión recibe la denuncia y el otro tipo ya no está más. Y barra. aparentemente lo van a reincorporar. Porque, sí, lo incorpora lo incorpora No le comprobar nada. Estaban esperando, creo que Macri en su momento, porque tiene todo el apoyo de la plana mayor de lo que es el macrismo y no le encontraron no, no nada no le el, no, el, el, no, el tipo empezó a limpiar lo que estaba muy sucio bueno, y cuando y, empezó por la entrada un, había que y, echarlo porque si llega al living ya viste ya destapaba los ojos aún suponiendo que el tipo haya cometido un acto de corrupción ¿saltó cuando llevamos un año todavía y saltó mucho acá a Jaime lo bancamos décadas a López lo bancamos décadas de vida pero seguimos bancando <ríe> Bueno, y bueno, bueno, ojalá que la justicia haga justicia, como yo digo, digo. Sí, cada, cada uno se fue bueno, la verdad que muy lindo, hemos compartido un buen momento que me, me agrada mucho inclusive para su audiencia también creo que hemos sido claros Sí, puede sí, sí, de las elecciones sí. vamos a volver a juntar sí, no hay, no, no no hay problema, ningún problema y, y vamos a ver cómo está el panorama para esa fecha pero ver, te digo una cosa a quien el peronismo pero ¿verdad? sin filtro despedite por esto ¿qué le decís a los peronistas para este 6 de novembres? 6 de novembres yo le digo al verdadero peronista a los peronistas en serio aquellos que sintieron a Perón aquellos que quieren una provincia linda bien gobernada de vuelta por los peronistas que voten a la lista del compañero Avilé, es un buen chico, va a tener que hacer una campaña muy dura si quiere ganar, sí, porque no es elección. fácil ganarle hoy al oficialismo, no es fácil, hay que salir a trabajar muy fuerte, y tiene que ser, como sigo insistiendo, su campaña tiene que ser muy dura, bien. y diferenciar bien el frente para la victoria y el PJ. El, el, el único mensaje que le dejo los peronistas. Y Gracias, Listo No, no faltaría más Nos vamos, Muro Nos vamos, otro sábado más ¿Podemos saber cómo está el clima? Y mira te cuento Estamos ya con la temperatura elevándose de a poquito 9 grados, 8 es la temperatura La térmica ya es casi de 7 grados El viento amainó un poquito Sigue siendo del norte, 29 kilómetros en la hora Y tenemos el cielo nublado Con un pronóstico que nos augura Ya te digo Nos augura para el día de hoy una nubosidad de, intensa con una máxima de 11 grados al eso de las 2 de la tarde y para mañana domingo parcialmente nublado, ahí mejoraría un poquito la, la situación. No está para más pero tampoco nos podemos quejar. No nos podemos quejar. Bueno, muchas bueno, gracias, por Gracias por este rato. Nos, nos, nos, nos vemos pronto el, el sábado. Hasta el chau. sábado, muchas gracias. Chau, chau. Espacio Consula de fibra que ja en Aedo. Ayer Fue tan precario como su destino Sin embargo un anillo extraño Ahuyenta sus peligros Todo está en cielo Si nubes y bien ni hasta aquí a semarme unos amargos como en mi viejo hogar Porque Habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad ya no puedo más So live Sieve un tango dónde están dónde están los camiones de basura mi bien